Periodistas que nos caen bien eh, Roberto Al, Rodolfo Walsh John Reed Osvaldo Bayer Raúl González Tunión eh, Alejandro Bercovich Alejandro Bercovich pues. eh, ¿Quién más? El lunes me el Martes, miércoles no Me depresión. El lunes crónica Luis Lane, Clark Marte Kent. No a rey, no? ¿Sí? Es verdad, Peter y el Parker. Louis Lane, lo que estamos diciendo. Clark Kent. Peter Parker, quien fuera de Hombre Araña también. Otro reportero Fotor, Es un foto reportero Como otro periodista de la Mireno gusso Que arrancó de esa manera ¿No? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más a haber más? Eh, ¿La reportera del crimen? ¿Cómo se llamaba? La de la serie Levantaste no de ella claro. Después había ¿Qué otras series más hay de periodistas? Bueno, vamos a ir pensando no, no, no, no. Eh. Pueden escribirnos al Facebook Está más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 No me importa porque escucho el Palermo en la radio Y sigo con el escadio Bueno, Gem, el de Gem on the Holograms, se transformaba en una periodista ¿Sabemos el nombre? De esa, de esa en realidad Gem? era al revés, la periodista se transformaba en Gem Ah, se transformaba en Gem, bien, al revés eh, Tenemos también a Ken Brotman, de, sí, el, de los Simpsons Y Abril de las Tortugas Ninjas el mono y el Palermo de los Simios! ¡Y el domingo, otra vez! Muy bien, bienvenidos a El Palermo de los Simios. Una apertura dedicada a estos personajes que nos acompañan en la vida cotidiana tan tan nunca tan bien ponderados una época muy difícil para ser periodista en argentina en la Argentina porque no toda la polarización mediática que hay eh, como de alguna manera se transformó el periodismo no para, con algunas cosas buenas porque por un lado uno ya sabe que el periodista no es ese tip, tipo objetivo que reflejaba la realidad pero también uno empieza a saber que justamente por eso Empiezas a ver que hay muchos que venden humo, por ejemplo eh, no, no dijimos periodistas deportivos eh, Pero hay muy buenos periodistas deportivos A mí, me, buenas, sí, a sí. mí me gusta mucho eh, Varsky A mí, el periodismo deportivo El que rescata es Ezequiel Fernández Mour uh -huh. sus columnas eh del diario La Nación, pero recomendable. Sí, sí, sí que sí, además sí. se dedica mucho más que a, además del, del, del deporte en sí, y digo, hizo Hay mucha investigación sobre violencia en el fútbol. Ah, mira, bueno, bien. los voy a presentar porque están, ustedes escuchan voces pero no saben de qué se trata. A mi derecha, pero no por eso, a la derecha, está mi amigo Nicolás Nico León. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, ya recuperado, después de una semana, después de una semana complicada. Tranquila. Sí, sí, el sábado pasado fue... Fue, claro, fue, fue un, difícil un, un sábado complicado y después la semana en sí también muy, muy larga muy Así largo. que ayer me cogí tempranito muy bien. Mucho. muy bien, me parece muy bien Dani con nosotros a mi izquierda Pero también a la izquierda Muy bien ¿Qué ¿Cómo tal? estás Dani? Muy ¿Todo bien? bien. Dani telefico, el pulpo telefico, Productora, investigadora, conductora eh, Alma Mater del El Padre de Buenos sí, Aires no sé. eh, Y está con nosotros fuera de, fuera de escena eh, Bueno, el Begote ¿no? Siempre ahí, siempre al pie Saludá, saluda para la cámara, el bote Así que nos coordine un poco, ¿no? Madre, no, no No problema Ven y a la gente Bueno, eh, picadita de cosas de la semana Arrancamos Bueno, voy a modificar el orden, porque ya que empezamos hablando del Día del Periodista, una de las noticias de la semana fue justamente el ataque que sufrieron varios periodistas eh, de Tiempo Argentino, de sí, Telam sí. y de Crónica, eh, cuando fueron a cubrir una manifestación que había en el partido de Malvinas Argentinas Eh, de un grupo de personas que reclamaban por el caso de una chica eh, de una nena de 7 años que supuestamente murió de mala praxis vale. cuando llegaron los periodistas eh, al lugar, a, a las cercanías del hospital se acercó una patota eh, empezó a pegarle en particular a Mariano Vega que es periodista de tiempo argentino sí. eh, con los policías ahí mismo, él reclamando por favor que intervengan, la policía dijo que vayan a hacer la denuncia a la comisaría eh, más cercana Y bueno, digamos, él logró escapar refugiándose en una panadería. La patota uh -huh. lo que decía era que no podían cubrir el hecho porque si no iba a cerrar el hospital. Y bueno, digamos, tuvo mucha repercusión justamente porque estaba la policía también en el medio. ¿Pero cómo es esto? ¿Por qué les pegaron? Porque porque no querían que la noticia salga y de hecho lo lograron porque, digamos, eh, no se cubrió, no salieron los familiares hablando, no sabemos no... qué pasó exactamente con ese caso. Y de hecho tampoco salió en muchos medios esto del ataque a los periodistas tampoco. Eh, salió en algunos por ejemplo yo lo escuché a Mariano Vega en, no estoy muy segura si era él pero uno de los que estuvo si era Mariano Vega porque dijo que tuvo que refugiarse en la panadería algunos que lo no le... con Victor Hugo a la mañana ah. y salió más en algunos medios alternativos claro claro usted saben por qué es el día de periodista no pero, de, de, de por la fundación de la Gaceta de Buenos Aires estudió el estudió el estudio, muy bien muy bien qué es la Moreno. Mariano Moreno y lo fundó fue una de las no, primeras medidas lo fundó fue una de las primeras medidas de la de la revolución de mayo ojo o sea el día del periodista tiene 112 años no, bueno, no sé si el día del periodista se festejaba entonces pero claro, sí primer no, no, no, que no. el primer año no fue no. No. si no era mucha perspectiva histórica uy claro. oh, será el día del periodista <risa> qué grande Mariano Moreno para sería Qué grande le mandamos un saludo a Mariano Moreno a donde queda este. El, en el Atlántico en el Atlántico en algún lugar entre acá y Europa bueno Eh, pasamos de tema. Pasamos otro tema. Bueno, estas en realidad son tres noticias de la semana tres, que involucran, sí, ¿por es porque es un combo. Eh, las tres demuestran el poder que tiene la policía para matar para eh, para fundar para imponer este, pruebas falsas en una causa Opa. para modificar escenas del hecho eh, y para crear culpables en, en homicidios eh, que, que no lo son digamos Gente armar, que pasa, armar causas armar causas ¿Qué es loco? eso ocurre acá eso, es loco porque ve justamente todo lo que hacen estos policías que vas a mencionar ahora y sin embargo los periodistas de marinas los periodistas los policías de marinas argentinas no sean nada claro Qué loco, ¿no? Qué contraste, ¿no? Mientras se esfuerza en armar causas, matar gente y... No, no, bueno, mira, los no tres muero. casos son en la, en la provincia de Buenos Aires también, igual que, uh -huh. que la de Malvinas, Argentina. Qué cosa, eh, el lunes, los familiares del de, eh, bu caso Bugato, que sí. es el chico jugador de Manfi, el que mataron en la puerta de la casa de un disparo un policía sí. eh, en un supuesto tiroteo, denunciaron irregularidades en la causa junto con el CELS Eh, hicieron una conferencia de, de prensa Y mmm, bueno, denunciaron Por un lado, que por ejemplo, el reino 12 Donde iba el policía sí. En vez de este, retenerlo para la, para la investigación Se lo entregaron a la esposa Y al día siguiente lo entregaron Con balazos que no existían previamente no, En el auto ver, qué laburo. Y el otro tema es que hay un testigo clave Que denuncia estar amenazado Por la policía, porque el testigo Lo que vio es que justamente no hubo un tiroteo Y de hecho la persona a la cual Perseguía al policía Ni siquiera tenía un arma mm. Ese es un caso Los otros dos Están muy relacionados Uno es También el lunes Salió Después de 20 meses De estar presos eh, Preso Alejandro Bordón eh, Que es una persona Que salía también De su casa Para sí. ir al trabajo A las 4 de la mañana En Monte Chingolo Lanús Sí y eh, tuvo la mala suerte que 10 minutos antes asesinaran a un colectivero en la misma cuadra de la casa y por el buzo que coincidía con el del supuesto asesino, eh, lo persiguió un policía, lo detuvo en un colectivo pegándole, bajándole los dientes y sin identificarse previamente y no eh, el, el tipo se comió 20 meses, 20 meses preso porque incluso la policía se tomó el trabajo de copiar los contactos del involucrado al teléfono del muerto che, para qué para, qué para, ¿no? para qué decir que la mujer tenía una supuesta relación Eh, con el con el colectivero fallecido. No, qué, lo, qué loco, eh. Si es, Pero es, todo... eso, eso, es inventiva, esa capacidad narrativa. Claro, ¿verdad? no, no es, <risa> esta, claro, capacidad de ir armando una argumentación. La ¿no? es, impresionante. Un móvil, el crimen. Es como qué, qué bueno si estuvieran usados para el viento claro. esos talentos. Claro. ¿no? Claro. En, en de eso, antes decían, che, el uso Algo más? tenés algo más que un uso Claro. Claro. Bueno, esta persona se comió 20 veces y salió el lunes, eh, porque, bueno, justamente esos 30 todo. esos treinta contactos, no, yo el muerto no lo conozco. Claro. Por ejemplo, una de las claro, cosas. No, sí, sí, no, no, no. sé, no, no, no, no duraba mucho tampoco esa. esa pantalla. Bueno, y el tercer caso es la... el más conocido, que se hizo muy conocido justamente por la película de y Horror Show, sí. eh, que es el caso de Fernando Carrera, eh, que salió en libertad, igualmente se va, eh, digamos, la Corte Suprema decidió que se revise el la juicio. Causa. Claro, la, la condena que tenía. Sí. Eh, bueno, es, lo, lo nombramos al pasar, pero el tipo había dejado a sus hijos en la casa de la abuela, estaba cruzando el puente al cine y un 504 eh, se le paró al y empezó los tiros como cualquier persona empezó claro. digamos a correr con su auto la policía persiguiéndolo le pegaron ocho balazos y en el medio él inconsciente atropelló a ocho personas y de esas ocho mató a tres claro. eh, estuvo siete años y medio preso y es muy recomendable ver la película porque muestra la, la no solo cómo la policía arma la causa sino también la complicidad de, de la justicia y también eh, cómo los medios Eh, construyen la noticia Siempre con, muchas veces Con una sola fuente, que es la misma policía Claro Pasa más en la televisión donde no hay tiempo Quizás de, de chequear y rechequear Otras fuentes no, También pasa que mientras mientras la información Y la, y la, y la prensa Siga siendo también un negocio Hay que vender, hay que tener noticias para vender Entonces, si vas a empezar a, a, a mostrar Todos los atenuantes que tiene una noticia Que puede vender mucho, capaz que ya no es más tan tan rentable o sea, aparte bien, tan la, la, la titular la masacre de Pompeya Pero era, era, no sé era eso. sin la de eso, lo verdad es que ese, el auto que tenía la policía era un auto robado no solo sin identificar <risa> sino un auto robado en el que iba la propia policía <risa> o sea un desastre. un desastre por donde lo miré Sí, no tenían sirenas nada. No, nada nada bueno muy bien pasamos de noticias ya seguimos con noticias policiales no no no, no, ver, no. Tenemos bueno en realidad Más o menos, ¿eh? ver, porque contame. tiene que ver con la detención de Claudio Cidiliano, eh, sí. y otros tres ejecutivos de TVA que fueron detenidos esta semana, no en sí por la causa de las 51 víctimas de la tragedia de 11, o sea, sí tiene que ver con la responsabilidad pero, sobre las muertes, digamos, en sí. Claro, sino por interferir en la causa. Eh, ocultando documentos propios de la de la esta empresa y uh -huh. bueno y poniendo palos en la investigación y quemando algunos ¿no? Quemando Yo, algunos. creo que era es por un tema de calefacción de estos fríos eh, sí, uno sí, agarra sí. lo que puede para la metieron ahí en un vagón este un vagón, un vagón remolque sí. y quemaron varias mucha información Alejandro Berkovich hizo una nota que está bastante interesante porque de hecho consiguió fotos por parte de los trabajadores ah, de, de los documentos quemados donde se ve alguna información y demás sí, no, este, tremendo tremendo sí y contaban también que habían Los que habían escondido Los escondían en un depósito Que se usaba, se usaba como estacionamiento Ahí por el centro Y decían Es para que estén un lugar <risa> en, en un lugar seguro Y en un lugar donde entrada Y salía gente Permanentemente con llaves O sea, de, de, de, No sé 200 personas con llaves De ese lugar Sí bueno. lo, lo interesante es que Bueno En realidad Lo que hay que tener en cuenta También en esto Es que eh, Digamos Si bien le sacaron la concesión a ellos, se la dieron a los que hoy tienen metrovías sí, y, sí. y otra ¿Sale? línea más, y otra línea... Y, Urquiza, y la, la línea Bueno, muy bien, pasamos a... Una, una cosita, la, aparte para la, agregar a la incompetencia de la policía y de la justicia, que salió una nota que habían llamado a declarar, empezando a buscarlo lo, entre los trabajadores, había un sirviano, que lo llamaba a, a declarar, diciendo, bueno, usted que tiene que ver, y el tipo era sirviano, pero era... Ah, no tenía nada que nada ver. Nada que ver, dijo, <ríe> me llamo sirviano, pero no tengo nada que <ríe> ver, era un, era un... Claro, un pinche que te, trabajaba en... Qué feo llamarte. Hay, hay casos así de gente que se llama... Con nombres. Con sí, no nombres si jodidos que después como lo remontás no, sí, no, Y una cosa más ciriliano, eh le van a otorgar la presión domiciliaria. Ahora está... Eh, ya se lo otorgaron. pero estaba ahora en el hospital Ezeiza por no. un problema cardíaco. ¿Por qué? Ah, ¿por salud? Claro. ¿Qué? Sí. Todos tienen un médico ahí que les hace el certificado para ir a... Como ah, cuando ah. no ibas a la escuela y te firmaban... Claro, claro. Yo tenía, un sellito, yo tenía un sellito de médico <ríe> para el secundario. Vale Lo sé lo sé una o dos veces No pasa nada Bueno, bueno Pasamos a vamos a pasar al tema eh, La otra es una buena noticia en realidad eh, Tiene que ver con la población de buen Neuquén Lo, Longo Eh, que le dijo no a la mega minería y hubo un referéndum vinculante eh, en el cual votaron para que salga este, un, una ordenanza municipal en la sí. cual no se permita que eh, la empresa, una empresa china que estaba queriendo ahí explotar eh, eh, cobre cerca de la población, eh, bueno hagan extracciones... Así lo abierto, ¿no? Así lo abierto, exacto. Muy bien. El 84,5% de la población votó a favor de la ordenanza, o sea, no a la, mi claro. la minería. Hay 7.000 habitantes, un pueblo muy chico, y eh, había muchas eh, amenazas, por ejemplo, de que si votaban les iban a sacar los subsidios. Eh, por otro lado, empezaban a meter eh, cosas a, a dudas sobre eh, si era vinculante o no, si era obligatorio o no, era obligatorio, de hecho dicen que hay una multa y bueno mucha gente no fue a votar también y Pero... decían que si votabas en contra también te venía a buscar el familiar y <risa> <risa> pero escuchamos una cosa me hiciste el cálculo de cuántos votaron el 84,5% de 7000 que te lo diga? dale si ¿sí lo tenés bueno 2125 votos a favor 388 votos en contra ah bueno mucha gente no fue a votar estamos hablando de casi el 50% no no son 7000 habitantes y bueno pero no todos votan vos pensás entre los 7000 hay muchos chicos por ejemplo ah. o debe haber mayores de cuánto, cuántos años no es obligatorio a partir de 30 no, no es obligatorio podés votar pero no es obligatorio bueno. estás en el padrón pero... está bien está bien muy bien Y casamos de tema. Y los ni tampoco votan. Los ni vamos tampoco votan. No llegan a la urna. No llegan a la urna, hay que ponerla más que... abajo. ¿Cómo andamos de tiempo? Quiero saber. Eh, creo que No tenemos minutos. coordinador. diez minutos. Ah, bueno, bueno, estamos, estamos viendo de tiempo. Bien. Este, otro tema de la semana fue el paro nacional de ayer. Eh... ¿Un paro nacional. <risa> ah. Bueno, en realidad hubo un paro convocado por la CTA, ah. hubo muchos cortes en varias un partes. Hubo eh, un paro que quiso ser nacional. Quiso ser nacional, Eso es no, verdad. Yo no pude... No, no pudo para parar. título de novela infantil. El paro que quiso, <ríe> ser, nacional. quiso ser nacional. El eh, paro que quiso ser y no pudo. Claro. Bueno, de esto na nada. O sea, pedían 5 mil pesos de salario mínimo. Eh, Otras de las cosas es, bueno, la ley antiterrorista... Este, ¿Qué, contra qué, la ley ah, antiterrorista ah, el pues eh, 82% antiterrorista. Muy, no. No, por eso lo habían conseguido de hecho si se creó la ley antiterrorista eh... sí, y hubo un apoyo ahí una un guiño de la de la CTA a Moyano digamos porque varios de los de los puntos estaban en acuerdo digamos con con la CGT de Moyano como de subir el el mínimo de impuesto de las ganancias si y el salario mínimo Es que, no, ¿No fue ese mismo día que la CGT anunció los, paros, no. los paros sorpresivos? No, antes ayer, el juez ayer El, el jueves Moyano anunció los paros sorpresivos. Moyano dijo, ¿no? Sí, sí, Pablito. Palito. Y, pero con, básicamente con muchas consignas similares a, a las que tenía la, la CTA ayer. Uh -huh. Bueno, fue un paro que no tuvo mucha repercusión. En... Tuvo la repercusión de siempre de llegamos tarde al trabajo, la boludez de siempre. Claro, claro. claro. Sí, sí, pero igual se te hace el un problema que no es tan sí. fuerte, digamos, salvo, salvo en, en estatales y, claro. y, y no mucho más tiene, tiene sí, aparte, Luego de la fractura también imagino que ha de debilitado bastante. ¿no? Exactamente. Bien, seguimos, cambiamos de tema. Bueno, este tema no es tema de, sema, de la semana, lo voy a decir. Es mi tema de la semana y lo voy a traer tal? así, obligada, obligatoriamente de prepotente en la mesa y lo vamos a discutir. A la, la ahí, vamos a discutir. Está, muy bien, está eh, muy bien. ¿Por qué es mi tema de la semana? Porque yo me enteré esta semana. Que hay un proyecto eh, en la legislatura de la ciudad que lo está, digamos, promos, promos, difundiendo, llevando ahí adelante. Lo armó Lubertino. Lubertino. Que tiene que ver con eh, modificar una ordenanza que le limita el paso a los perros a ciertos lugares. Eh, y se llama, el proyecto de ley se llama Transportes y locales amigables a animales de compañía. Animal Friendly. Porque es mi tema de la semana. Yo te voy no, de... de no, no a decir desde No digo que así, pobre Manu. No. Ahora va a poder entrar con Manu al lugar. No, no puedes no entrar. entrar a... Disculpe, no cuenta con ese simio acá te dicen. No, pero es mi novio, es Pásate, pasa muy seguido eso. No puedes sentar al café Martínez de Patricio si. Entra solito, no te falta ni siquiera entre conmigo. Me muy bien. No, porque Diego yo tengo que decir desde a que me parece Yo le tengo conmigo, fobia esa, a los perros. Y no, no, no, no, no sabía. No, no, no yo le, le compro el café, ya sabes ya me no hiciste cena por eso. Después lo hablamos en casa. Lo hablamos ¿no? en casa, porque está muy mal eso. ¿Qué Dale. Es eso? Si a, a tu novia le llevan un café, a la, la van a despertar con un café a la puerta de la casa. Bueno, pero... Complicado. Esposa. Complicado. Pero es... Eh, es mi compañero de trabajo también, yo lo tengo que... El claro. tipo se desvela... Hacer los se desvela para hacer, sacar el programa adelante y yo si no lo, lo, lo voy a buscar por un café es lo mínimo que puedo hacer. Bueno, está bien. Bueno, está bien respecto, bienvenidos Fuera. animales a... Locales de comida Me parece perfecto Transporte, Transportes Y locales Amigables a Animales de compañía Es el proyecto Lo que quería decir bueno. Es que yo tengo fobia A los perros Tengo que decirlo me después de la nada que me Ah sé ah, o sea que te, te Estás en contra Obviamente Estás en oh, contra Obviamente Estoy en contra a ver, así, hacer un cacerolazo Con la derecha Para ponerte que los animales Pobre no, sí, A ver ¿Qué ¿qué Este loco? proyecto viene del... A ver pensemos una cosa Primero quiero decir De qué se trata el proyecto ¿Dónde bueno. pueden entrar? ¿El sub de... Voy a poner Pueden entrar ¿A dónde a dónde a a ver. Escúchame, yo tengo un perro O un mono, por ejemplo Tengo un mono Que me acompaña que donde que hago cosas Me quiero sentar A comer me quedo, una me ensalada verde Claro En, en, en Palermo Soho Con mi mono ¿Qué me lo van a prohibir? Yo tengo Lo, lo baño Le, le, le quito claro. los piojos Tenés que tomarte el bondi claro, Con tu mono Bajas con tu mono Tienes una garza, tu mono. Eres una garza Tienes una garza tienes que tomar el suta con la garza ¿eh? bueno Sí, viejo. No, es? bueno, para Primero quiero decir que al leer el proyecto no era tan tremendo como pensaba. Porque eh, primero que hay ciertos horarios, no es que todos los días, de lunes a viernes, pueden viajar con los animales por el subte y por los colectivos. Sí. Va a ser los fines de semana y los feriados. Ver, eh, sí. Después, si van en taxi, los perros tienen que ir con cinturón de seguridad. Eso me muy, pareció muy bueno, gracioso. Acá, muy, bueno, muy, escuchame, bueno. es una vida más. A mí me parece Lubertino, se ve que, luego de su paso por el Inadi dijo ya no me quedan más minorías por defender ahora pasamos a la minoría animal me parece perfecto porque claramente... vos sabés que en, en Europa vos podés viajar con en el subte en varios lugares podés viajar pero tenés que pagar Boleto. Por el perro. Por el perro. Tenés que pagar dos boletos. Si vas con tu perro, tenés que pagar un boleto por vos y un boleto por el perro Es un miembro más de la familia. Bien? Es un miembro de la bueno, familia. Bueno, eso es uno de los fundamentos de la, del proyecto de ley. Es que es un miembro más de la familia y que tiene que ingresar a ciertos lugares, Se como un restaurante, sí, el además. DNI para el rope. El DNI para <risa> el rope. DNI para el rope. Este. Sultan, pero bueno, mucho sultano. Sultan. ¿Por qué mis críticas? Primero para, para, que encuentro... Con, la, con esta identidad de género, cuando el perro lo castras, ¿puede cambiar? el ¿No claro. sultán pasa tu nombre? ¿Puede cambiar el nombre? Bueno, eh, a todos los que tengan alguna propuesta para que los animales eh, se accedan a los mismos derechos que nosotros, vayan subiéndolas al Facebook que las vamos a leer. Esta es una muy buena ¿eh? identidad de género. Identidad de género también. Porque perro, es... gato, castrado. Si, si, quiere, quiere, si, quiere sí, gatita, si quiere si quiere ser gatita. Si quiere pasar a llamarse sultán a coli, claro. por ejemplo... Pero no, bueno, digo, primero que le encuentro un error así de... No sé si es un error, a lo mejor lo hice a propósito. Eh, a la hora de redactar lo que dice que los perros deben ser trans transportados con bozal, sí. correa y pretal o collar. El o, oh, me parece que el perro puede andar con un collar. Que diga, yo soy cacho y andar por todas las mesas, subirse a tu ¿Viste? mesa, comer con vos. ¿Viste que las leyes están hechas así a propósito? Como mismo que la ley Porque de aborto, de aborto de la que dice el caso de violación de mujer lerda o idiota. No, claro. Pues, Y ahí se lee como quien. Acá es lo no, mismo. pero esa dice, creo que dice, es más ambigua esa. No, esta también, mirá, en realidad es... Esta, el O permite que tengan solo un collar y no tengan correa. No, no pero no. puede ser... Es con bozal... Tartal o collar, claro. claro. Y esto es para el pecho, que eso tiene que estar tal o al pecho o al collar. Uno lo puede hacer así o puede ser como así, vos, Te tengo collar. Puede ser, tiene puede la ser post... que, es, que un sí, collar solo. Con bozal, correa y preta loco ya Ahí, así se lee. Bueno, y la otra cosa que me parece más importante es que van a tener que tener, o sea, los colectivos van a tener que remodelar algunas unidades para que haya un lugar especial para los animales. Claro, los superbajos Ahora, para eso ¿viste? <risa> que les ponen un carrito, les ponen rueditas, esos que se les en la cadera, <risa> para que subir. Los que juegan con el carrito Claro, tienen que ser un super bajo para esos perritos también. Mira. Pero ya bastante mal viajamos nosotros como para encima hacer una parte Imagínate, del colectivo. los también, que le ponen, para que no se rasquen. Claro. Claro. ¡Qué molesto! ¿El perro como el velador? El velador ahí... ¿Es para que no se rasquen no es como una especie de bozal? No, para que no se no, no, no, no, cuando se la pena para que no se rasquen, no llegue a O Para que no se rasquen los puntos y se los saquen. Muy bien. Y a mí me parece que que era para enchufarlo? No, yo pensé que era una especie de bozal para que no pueda morder así para claro. el costado. Igual es la cuestión. Si vos tenés una afuera con los perros, solucionala, pero no pero podés... Pero digamos de una manera dictatorial no, pero a ver para acá el perro. compañero Sáñez no tiene fobia con los perros y también le parece una vergüenza que dediquen Está un vagón un vagón de subte para los perros me parece perfecto con lo mal que viajamos pero hay que mejorar el transporte Aparte, no hay no, que regalar los perros el perro para. se va a colar también hay que tener porque yo no lo voy a pagar. voy a asustiar el viaje del perro, sí, ¿sí? el perro se cuela para abajo poner el molinete y ojo con los perros carteristas ¿eh? ojo eh, eh. porque va a haber mucho choreo andan por ahí abajo yo cuando viajaba en, en el tren mucho tiempo cuando estudiaba años casi acá en el san martín mm. y hay un perro que era impresionante subía siempre solito ¿eh? en estación Villa el parque ahí cerca de, de la facultad patronal y se bajaba en pacífico y pero varias veces lo veía que tenía el hábito de, de subir Bajaba solo y a pasión, siempre hacía ¿sí? el mismo recorrido. Era impresionante. Increíble, ¿eh? los perros. ¿Qué son... ¿Iría? No sé qué. No, nunca, un día dije que voy a seguir, nunca andaba <risa> <nunca, risa> no tanto para seguirlo, pero. Eh... Era impresionante. Pero, aparte si viajamos Y no como pagaba ganado. boleto. Yo lo denuncié varias veces no pagaba boleto. Claro. ¿Viajamos como ganado? ¿Qué puede claro. No, no para de perros. A vale, Pasamos de tema. Bueno, última noticia. Eh, sí. No porque haya sido. Bueno, sí fue de ayer en realidad. Se bajó reposo de la candidatura. Este la candidatura a la Procuración General de la Nación y bueno, está propuesta ahora Gil Carboa, recordemos que reposo, digo dijo por ejemplo que tenía un posgrado que no lo tenía hecho dijo que había participado le dejaste yo ponía que sabía latín por ejemplo de me acordaba, no sabía nada yo tiraba el idiomas todos, después chamullar, portugués sabes todos saben portugués es Falo, falo. Eh, eh, eh, a ver. Menina, cale. Cada gato, ¿eh? Tres si estafas, ¿eh? Pero mentió bastante, Reposo no era. Era un puesto que no es para mentir, justamente. Eh. Dijo, por ejemplo, que había hecho una conferencia con el secretario general de la ONU, sí. que había participado como sí. insertante y había participado, no sé, como... ¿Y quién lo sabía de mentar el, el, el, el secretario general de la ONU dijo, no yo no lo vi en el curso. No, puede ser. Aparte va, puede ser que no has visto Banky Moon viste, coreano, tiene los tiros chiquititos. Sí, tiene corno. Bankimoon así, no Manque, yo, yo nací, dijo, son gorragado. To, son todo iguales, digo, los que claro. para mí son todo iguales. Son todos iguales, no sé si es reposo o no. Para mí lo más lo peor, o sea, insisto, mentir en el currículum no es tan grave, o las notas que tuvo en no sé qué, viste que lo comparan, se comparaba con Alfonsín lo grave es que uh, tipo, el tipo Lo digo, Alfonsoín dijo, la parte no puedes decirte no no no, nada con un promedio de 3, 4, lo mató. Igual también de la Rúa con, con promedio de 9, 80 moneles, la facultad Igual estoy pensando que capaz que sí podés recibirte con menos de 4 Sí de y Pero veo, pensás y si, diste, pasar, si, si sí. diste más veces mal que bien los ah, finales Ah, la verdad ¿Vos estás apostando a eso? No no, no, no, no, no, no, no, no puedo recibir <risa> todavía objetivo Bueno Lo peor para mí no es tanto que mienta el currículum que es algo que No sé La vivada que ah, yo Pero los, lo jodido es que el tipo sea, haya sido militante de la campaña de vudú como para para mí seamos eh, conocido entusiasta de mi mitad, que ahora será el que eh, controla a los fiscales que llevan adelante la causa Chicón y eso eso es lo más grave claro eh, por ejemplo eso es una cosa grave pero bueno ahora tenemos en su lugar a quien Hills a como cómo se llama Hills Garbo Hills Hills eh, si sí, nosotros ya hablamos acá en este programa de que vamos salvarse Silberton Hill En eh, Brasil es una cosa, llamarte Gilberto Gil, en Argentina es otra. Lo que en un país tiene onda, acá no. Atención con la gente que llama Gil, en su nombre, no porque Gil es carbo Bueno, ella es, es digamos, tiene Gil otro, Gil otro currículum, como un poco más... Es es eh, Un poco por lo menos menos... Tiene un currículum. O sea, la mina es, no tiene un currículum. No se cuando se va, <ríe> cuando se va, tiene un currículum. Esto es lo que les pasa a los que mienten, se quedan sin puestos importantes en el Estado ya lo dijo Mal Malia Lynch vamos a escuchar su su alegato. mentida Esas palabras bellas que se dicen Y de de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era be Köszönöm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 Bueno, muy bien, seguimos en el Palermo de los Simios, como todos los sábados. Eh, recuerdo las vías de comunicación para aquellos que quieran aportar eh, cómo reglamentar eh, esta llegada de los animales a, a, a, a, a nuestros transportes públicos, a nuestros restaurantes. Eh, arroba palermosimios Simios, si tienen Twitter, el Palermo de los Simios, en el Facebook, claramente, y si no, por mail a el de los Simios, arroba gmail.com. La entrevista de hoy es una entrevista colectiva varia gente, ¿no? Por el propósito de la radio La colectiva en la que estamos Estamos con la gente De partida doble ¿Dico? Exactamente eh, Hacemos una introducción Bueno, ciudad. esto El, el taller de, de cooperativa De partida doble Digamos, es un taller que, que empezó en la facultad Bueno, ahora los chicos Van a contar un poco mejor uh -huh. Digamos, pero está Básicamente orientado A generar, digamos Coproducción de conocimiento Digamos eh, uh -huh. Y que es generar conocimiento No solo desde la facultad Sino también En, en cooperación, digamos Desde la facultad hacia afuera Y desde afuera Hacia en interior de la facultad Ajá. y trabajando sobre todo con, con emprendimientos autogestivos y, y cosas por el estilo pero bueno nos presentamos a a los chicos que están acá Pablo con nosotros Flor con, Flor y Sol sí. estamos discutiendo que a propósito de que una llama Sol y a otra Flor Pablo debería de un nombre más, más natural Charme. más de <risa> naturaleza <risa> Así que le pusimos Narciso y fíjate ahora puedes ir Ya, ya puedes ir a cambiar tu nombre Creo que no es todavía el momento de cambiar el nombre todavía no Pero, bueno, bueno, Después de un par de actividades, capaz que sí Capaz que sí, <risa> ya de más, de más grande Anda, anda masticándolo, anda masticándolo bueno. bueno, que nos cuenten un poco los chicos bueno, digamos ¿qué, qué es esto, de, o cómo nace Partida Doble Un poco, primero, no sé si Quien quiere arrancar de Bueno, lado. arranco yo, que un poco Vengo desde el principio Partida Doble eh, uh -huh. Nacimos en abril del 2008 unas propuestas de, de la agrupación del base de, de la facultad de económicas, uh -huh. eh, la cual en la facultad se veía que los contadores y los administradores no se involucran, los estudiantes de contado, para contador y administración, no se involucran en el, en el contexto social. ¿no? Eh, la facultad genera conocimiento para grandes empresas, eh, para estudios contables o... o Para la en realidad para los grandes estudios contables ni siquiera uh -huh. para los chicos y entonces veíamos que faltaba ese espacio de lucha dentro de la facultad junto con los compañeros del BASI que veíamos crear un espacio donde podamos eh, producir conocimiento crítico para los estudiantes de estas carreras ya en economía existía la escuela la escolita uh -huh. eh, entonces ver bueno, un espacio parecido a ese donde se pueda producir este tipo de conocimiento. A partir de ahí eh, nos organizamos estudiantes, independientes, compañeros del base y eh, organizaciones sociales. Empezamos a trabajar con, con organizaciones sociales para, para ver cuáles son las principales problemáticas que surgían en los emprendimientos autogestivos. Uh -huh. La um, primera organización con la que tuvimos contacto fue con el Frente de Organizaciones en Lucha, del cual hoy yo formo parte, en aquel momento no. Uh -huh. Y empezamos a hacer talleres en donde contábamos la experiencia al frente de este tipo de organizaciones. Invitábamos a los estudiantes a participar de los talleres y a ver cuáles eran las problemáticas y qué posibles soluciones les podíamos dar de, desde la carrera de contador y administración. Bueno, a partir de ahí hay una serie de hechos que van... Eh, delimitando nuestro camino. Hoy empezamos a ver con otras agrupaciones de, de las distintas facultades de la UBA el tema de coproducción de conocimiento, que es la idea de generar conocimiento desde la universidad junto con los trabajadores. No, no una bajada de línea de nosotros desde la universidad tenemos el conocimiento, sino que el conocimiento se genera en un de vuelta junto con los trabajadores. Se opone a la idea clásica de extensión, digamos, ¿no? El concepto de coproducción. Exactamente. La Extensión exactamente. universitaria era como bajar desde la torre de marfil de la universidad a la, a la, al pueblo. Y a eso, luego, que, a era, eso que está allá abajo. A eso que está allá abajo, <risa> a eso a eso que está claro. Que... que es un poco el nuevo planteo de la facultad, ¿no? Ahora se probaron una resolución para que los estudiantes tengan que hacer obligatoriamente una cantidad de horas de trabajo de, de voluntario, digamos, mm. es como para supuestamente para para ligar a los estudiantes con el afuera, ¿no? Para que vean la realidad, el país donde vivimos, y ese tipo de cosas. Claro. Claro, es como una especie de probation, que les claro. ponen así. Bueno, vos aparte, si vas a ir trabajando, no, tenés que ver que hay... Que hay Asistencialismo, ¿no? Básicamente. Exacto. Claro, claro. Bueno, y un poco, digamos, ¿cuáles, eh, por, por la experiencia, digamos o cuáles son los primeros eh, problemas que se encontraron o, o que tienen estas empresas, no empresas, esos emprendimientos autocastigos, a la hora de... De, de, de salir, a, de sal alegran, de salir al, al, al mercado, digamos Cuáles son los problemas que se encuentran desde la, de la parte legal y contable De las empresas cuando tienen que formalizar, digamos, su actividad Claro, bueno, el primer problema que tienen Es que no tienen ninguna ley o alguna resolución que las englobe O sea, ellas, estos emprendimientos tuvieron que adaptarse a las leyes que existen Por ejemplo, eh, la mayoría de los emprendimientos autogestivos se conforman en cooperativas. Pero las cooperativas no son... Eh, la ley de cooperativas, digamos, como, como institución dentro del Estado, no, no les cuadra para ello. Por ejemplo, le ponen muchísimos requisitos eh, contables, legales, que, que no, pueden, no pueden cumplir realmente. Eh, el más clásico es, por ejemplo, que tienen que tener 10 libros contables o legales, en realidad, contra 6 que tiene una sociedad anónima, o sea, una cooperativa de trabajo... Tiene que tener más, claro. sí, que tener más gastos. El más gasto de constitución, de constitución que una, que sociedad, una anónima. sociedad anónima. Eh, otro requisito que es casi incumplible para un emprendimiento autogestivo es que tienen que realizar balances cuatrimestrales, eh, trimestrales, perdón, o sea, cuatro balances en un año. En eh, un año. Con su consecuente pago al contador, eh, que obviamente un contador eh, que tiene que hacer este tipo de balances les va a cobrar más que a una sociedad anónima. Chale. Incluso una vez por año tienen que hacer un balance con lo que se denomina un informe extenso. ¿Qué es? El, la, es un informe que solo lo tienen, por ejemplo, las sociedades eh, anónimas que, que cotizan en bolsa. El informe extenso. ¿Le pide eso a, la, a las cooperativas? A las cooperativas. O sea, que es sí. si un grupo, para, para poner en claro, si un grupo de personas dice, bueno, eh, armamos sí. una bloquera, empezamos a hacer bloques de cemento, tiene que tener más gastos que, no sé, Repsol. No, no, no, no que Repsol pero, no, pero, pero una, una, una empresa de claro. eh, Una pyme, Normal. Que, normal que tiene el capital para iniciar, que el socio capitalista pone sabe cuánto va a ser su gasto de constitución y cuándo va a recuperar esa plata. Generalmente esta, estos emprendimientos autogestivos necesitan producir y vender para que los compañeros puedan comer durante el mes. Claro. O sea, no es que tienen la espalda para soportar esos gastos que una empresa capitalista soporta durante dos o tres años, tal vez. A veces no, a veces sí, las capitalistas claro. al año ya están recuperando todo lo que invirtieron. Bueno, es una de las grandes problemáticas y una de las primeras críticas, o sea, que empezamos a ver y que eh, al conjunto de los emprendimientos autogestivos con los que hemos trabajado le genera el primer problema, cómo claro. dar ese primer paso. Y hay algún. esto desde la ignorancia, pero hay algún proyecto de, de ley o algún algo para cambiar eso porque digamos. El, el gobierno, la forma que, que tiene de trabajar los planes es generar también cooperativas de trabajo, digamos. A partir de eso, ¿no se generó alguna facilidad? Eh, se han generado resoluciones. Ah. Eh, la, por ejemplo, la, hay una resolución del INAES que, que ha permitido eh, tener menos requisitos, hacer un, el, un balance un poco más, más laxo, amigable. Claro. ¿Qué ¿Es el INAES? El Instituto Nacional de Economía Social y Asociación. Y, es el organismo que fiscaliza a las cooperativas. Y a las cooperativas. Es como el organismo es como Dios, porque hay que avisarles todo. Hay que avisarles cuando van a hacer la Asamblea Constitutiva. tienes que ir a hacer un... Todos los integrantes de la cooperativa tienen que ir a hacer un curso de formación antes de integrar la cooperativa. Tienen que avisarles absolutamente todo. Y es, eso, eso es un... Es decir, a nivel nacional, es un organismo nacional. Y la gente que lo maneja, que eso es, son lo que se llama funcionarios... De, de turno o son cambian de gobierno a gobierno eso es que suelen que... cambiar digamos la parte más eh, de arriba o sea, pero después no. otra problemática que tiene perdón me acordé disculpame, con el tema del inaes es que es un organismo nacional pero no tiene delegaciones eh, provinciales en cada tiene eh, creo que en Rosario en Córdoba son las ciudades más grandes pero muchos emprendimientos cooperativos autogestionados son agricultura familiar y gente que no vive en claro, no, Córdoba no. capital entonces acercarte a, a Linaes es complicado eh, muchas veces llega Linta más que Linaes y ah. eh, ellos tienen que acercarse a Linaes aparte para constituir la sociedad o sea que implica no solo los gastos de los libros sino los gastos de viaje de También y hay institutos provinciales de cooperativas en cada uno, ¿no? Pero generalmente claro. uno tiene que tener la matrícula en el instituto provincial y la matrícula en el instituto nacional. O sea, es, es bastante complicado el inicio de una cooperativa. Desde lo formal, claro, sí. Yo quería hacer, un, hacer una especie de, de, de, de experimento, del juego, para, para entenderlo. Acá en el Panemo los Simios queremos empezar a vender... Dulce de banana, que es nuestra especialidad, ¿no? <risa> ¿Por qué? Para pagarle, no sé, la, el sueldo al Bebote que trabaja mucho. Pagarle pasa, el café Martínez. Pagarle el café Martínez, se le gusta el café Martínez con, con dos de azúcar, ¿viste? Entonces es importante. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos las bananas, solo, a ver, te, que estuviste un poco callada. Yo llego, digo, bueno, los de partida doble que nos venga a una mano para empezar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? juntar seis cooperativistas primero juntar seis tenemos que ser seis vamos seis. seis cinco no cinco no se no, puede no cooperativa de trabajo son seis. hay que decir la fe de que venga estamos cerca que sea la fe que venga temprano no, fíjate, eh, el loco no, Ramírez que no sabemos dónde está pero que técnicamente es que este es. chiste vos tenés que juntar mínimo vos seis, pero tenés que tener 10 libros <risa> o sea claro. más libros que socios me por me que no son. bien eh, bueno junto seis, seis cooperativistas paso siguiente ¿Qué tendría que hacer Eh, informale a Nina es que vas a constituir una cooperativa de trabajo uh -huh. y que te vas a reunir dentro de 15 días los socios uh -huh. a, a hacer la asamblea acta constitutiva de, de, claro. el estatuto digamos claro. de la cooperativa uh -huh. eh, si no le informás no es válido bien o si sea es bueno. que empezar a trabajar mañana no, no se opones. puede no se me... sí, o sea, puedo, no pero puede pero sería ser. totalmente ilegal sí, legal. Ah, y nosotros no apoyamos la ilegalidad claro, claro sí. muy bien Bueno, no, empezamos a producir... a favor de la contabilidad creativa. La contabilidad? Y la <risa> legalidad <risa> también creativa. Claro. creativa. claro, la contabilidad creativa imagino que es dibujar. Un <risa> poquito. Oh. Sí. Ahí eh, donde los, los la frase surgió de La frase surgió de un taller que dimos en el, en, el, en el FECA, que tiene un nombre así muy simpático. Muy buen nombre. Sí, la Federación... Eh, perdón, el Foro de, de, de <risa> Emprendimientos Cooperativos Autogestionados. E hicimos ahí un taller de herramientas contables administrativas y un poco la idea que surgió charlando con toda la gente que asistió fue que la contabilidad es una herramienta a la que tienen que apropiarse los mismos claro. trabajadores eh, y hacerla creativa en el sentido de que bueno hay formas de mostrar la información no eh, para un poco por lo, hacer más fáciles los vericuetos contables legales todas las cosas que contaba Pablo que le piden a las cooperativas que son a veces excesivas, ¿no? Claro, claro, hay como toda una idea de que de que la contabilidad es eh, somnífera y aburrida. Claro, se, se puede se puede, digamos, encarar una cosa eh, como la contabilidad de manera tal cual. O sea, lo no angustiante. El, el problema es que primero eh, los trabajadores. Como, como vienen de una experiencia por lo general una empresa capitalista sí. ven o al contador o al empleado administrativo como algo que está allá arriba en la oficina mirándolos sí. y, y cree que el trabajo que realiza por un lado cree que el trabajo ese es un trabajo re tranquilo porque estás dentro de una oficina y no claro. tenés que estar soportando el ruido de las máquinas todo eso pero por otro también cree que es un trabajo súper calificado. Claro. Mi hijo es el doctor, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, después quieren que los hijos sean administrativos. Y es, entonces vienen con esa carga. Y lo que nosotros decimos es que... Eh, Mírenlo, ¿les parece que son <risa> calificados? ¿no? mírame a mí. mírame a mí. Cuidado estoy vestido. Estoy a punto de llamarme Narciso. me Narciso. Estoy con Sol y con Flor. Somos hippies. Algo así. Eh, pero entonces lo que nosotros decimos es que muchas veces en, en este camino que fuimos transitando con partida doble, mm. aprendimos de, de lo que ellos fueron creando de los mismos trabajadores sobre contabilidad y administración yeah. para sobrepasar esos problemas que tenían con la legalidad eh, o o porque entendían más, o porque en la facultad no nos enseñan cooperativismo. Claro. Entonces, ellos están más formados en algunas cosas que nosotros. Bueno. Sí, nos pasaba que quizás íbamos a, a bueno, intentar dar talleres de administración con los libros, o sea, con lo que habíamos visto, o de contabilidad, y de repente todo lo que habíamos visto no se podía aplicar a un emprendimiento productivo de 10 personas. Claro. Este, y bueno, ahí fue como empezamos a dentro de la facultad a cuestionar qué era lo que nos enseñaba y para qué, digamos, para quién está hecho el conocimiento dentro de la facultad. Y ahí vamos un poco a lo de coproducción, intentar dar esta vuelta de, bueno, vamos a los emprendimientos productivos, eh, aprendemos y, y de la teoría y de la práctica tratamos de sacar un conocimiento conjunto y volvemos a la facultad y lo cuestionamos. Claro. Este, bueno, eso es como lo que, lo que estamos tratando de hacer ahora, va lo que hacemos en cada encuentro que tenemos con los distintos productivos. Y otra cosa interesante que, que Pablo está haciendo en investigación al respecto es eh, cómo la contabilidad no puede reflejar muchas veces eh, la realidad de los productivos. Por ejemplo, la mayoría de los productivos no se cierran solamente a producir y a vender y a, y a generar excedentes para ellos mismos, sino que intentan eh, hacer actividades junto con la comunidad y relacionarse con, con la comunidad y generar hace o sea, un, una sinergia y bueno la contabilidad no puede reflejar eso como como algo positivo como claro, lo refleja como una pérdida lo refleja como Mirá. un gasto como una pérdida digamos si para ellos no es una pérdida entonces bueno cómo la contabilidad los condiciona eh, y cómo estas herramientas los los van sí condicionando o mostrando claro, otra realidad o... pensaste ejemplo no que si yo como contador tengo que reflejar eso en un balance lo reflejo en una pérdida Y el día de mañana, con ese balance, vas a un banco y estás mostrando una pérdida excesiva. Claro, y te va a dar un préstamo, y no te van a dar un préstamo, no te van a dar nada, porque si no, vos estás perdiendo plata, te van a decir. Según lo muestra tu balance. En cambio, si vos tuvieras una forma, que ahí entraría la contabilidad creativa, de mostrar eso como una ganancia, ya no eh, de retiro excedente de cada uno de los trabajadores, sino una ganancia a nivel eh, social. social o comunitario. Eso permitiría eh, reflejar qué es lo que, lo que verdaderamente generó ese proyecto. Claro. Es lo que, bueno, no, hoy por hoy no te lo enseñan en la facultad, no, no te sí, lo enseñan sí. en ningún lado. O... Claro. No, hay una rama en la economía que lo investiga, que investiga los impactos sociales, eh, tanto los costos como los beneficios sociales, de, por ejemplo, en realidad todo surgió por el tema de las empresas que contaminaban, ¿no? De claro. medir el impacto que tenía la contaminación en la sociedad. pasa que es muy complicado de medir a nivel contable lo que dice Pablo. En un balance claro. no lo vas a ver, ¿no? Claro. Es como que la uno tendería a pensar que, que la contabilidad es una cosa muy técnica pero que así todo no escapa la lógica capitalista Exacto. de que digamos, lo, lo que pone de relieve o, no, o, o, o, o tapa también es, eh, esconde la ideología o muy por lo sí. menos un, un principio que no es el, de, no sé, el desarrollo de la vida y la... Exacto. y las cosas buenas y la atención de ganancia pero también eh, no hay que quedarse con eso que es o sea si bien hoy es enseña de esa forma claro. podría utilizarse en beneficio nuestro de los trabajadores eh, que es lo que tratamos de ver tanto la contabilidad como la administración la Vaya administración sí. disculpa la sí, administración sí. Se, hoy por hoy en la facultad te la enseñan como que la única forma es la administración piramidal un jefe gerentes en el medio los trabajadores abajo y sin embargo todos estos emprendimientos que han surgido de hace 15 años, o antes también, pero vamos a 15 años que es los más nuevos, están demostrando que la administración se puede llevar de una forma horizontal y de buena forma, con sus problemáticas, con sus errores y con sus aciertos Pero se está llevando de una muy buena forma. Claro, está bien. Es como... soy Soy estudiante de administración, soy estudiante de, de contadoría, también tengo sentimientos. Es lo que están diciendo <risa> ustedes. Estamos de. Exacto. También tengo corazón. Yo, tengo, yo, yo de hecho estaba lleno de prejuicios, imagínense. Eh, <risa> <risa> ya estamos cerrando, pero quiero hacer una pregunta. Nabu cuando había un contador le pegaba. Yo so, doy. Sí, fe sí, de eso. sí, sí. Sí, sí, sí, le pegaba. La a la oreja. Con un abogado. O sea, Agarraba un abogado y le pegaba. <risa> eh. ¿Qué es lo. o sea, a ver. ¿Ustedes están estudiando? ¿Están recibidos? Estaban Yo estoy recibido. ¿De contador? De contador, sí. También de administradora. Administradora de empresa. ¿Y vos estás? Yo soy estudiante de, de economía. De economía. Somos la parte que tiene más corazón. Claro, <risa> por, eso, por eso vos no te vas. estar preguntando. Claro. ¿Qué los llevó a estudiar eh, contabilidad? A vos, es, vos a vos, a administración. Uh -huh. Es una pregunta que tendría que remorar. Pura historia que, no sé, ya pasaron muchos años, 10 años que empecé. la verdad sea... no sé, si me preguntás, no sé, tal vez, o sea, en la contraria me era fácil la escuela secundaria. Claro. Eh, me parece que lo más interesante es que él nos llevó a estar hoy en este camino. Claro, por eso. Eh, que fue la misma facultad, eh, compañeros con los que he transitado la militancia en, durante desde lo, a partir del 2002, y otros compañeros fuera de la facultad que... Me mostraron otra realidad. Eh, eso es lo que hoy me llevó a, a ver este lado de la contabilidad. No claro. sé, me, sería muy difícil explicar por qué elegir. Está antes. bueno, está bueno pensar eso, que uno a lo mejor no sabe muy bien a dónde uh -huh. se mete y después va contando una identidad. Exactamente. Por me así, parece que sí. tiene que ver los compañeros, tanto hoy del base, anteriormente de la otra agrupación que era TNT. Claro. Bueno, tendrán... Ya nos hemos emocionado todos el viernes pasado. Claro, exactamente. Bueno, una de las cosas que se habló el viernes pasado, a mí particularmente con mi vivencia personal, porque yo sigo estudiando, es que el hecho de militar y encontrar estos espacios te ayuda a retomar el amor por la carrera. Porque yo realmente, me pasa a mía, mucha gente que conozco, entras a estudiar economía, en mi caso, porque querías entender el mundo y te parece fantástico, terminás asqueado en la carrera de las cosas que que te enseñan que no tiene nada que ver con entender el claro. mundo, cómo funciona... Lo loco es que algunos, algunos se asquean, pero otros simplemente toman ese discurso como una, una realidad, eso lo llamativo. Es bien. el camino más fácil. Bueno, y vos claro. Sol, ¿qué pensaste cuando, cuando te anotaste la administración de empresas? ¿Voy a administrar mi propia cadena? Bueno, sí. eh, no, quizás medio como Pablo, realmente no recuerdo qué es lo que me llevó a estudiar administración, creo que... Eh, Me interesaba más la parte social de las organizaciones, que lógicamente en Económicas nunca vi absolutamente nada que, que, que tenga que ver con la sociología de las organizaciones. Pero bueno, sí en este espacio eh, pude encontrar la rama de la administración y de las organizaciones que me interesa estudiar y de las formas organizativas que, que, que son las que bueno me interesa. Me parece que son que rompen con... ...con los esquemas, ¿no? que Son las que están tratando de ayudar a construir, digamos... Sí, sí, y, sí. ...y la experiencia que tienen, digamos... ...cuando, la, el, cuando van, digamos, es, es diferente... ...los que son emprendimientos autogestivos... ...que los que son empresas recuperadas, digamos... ...en la forma de... Es muy diferente, muy diferente porque vienen... ...ya con una historia en la espalda... distinta. realmente... ...los emprendimientos autogestivos vienen de un lugar más... Eh, ...precario... ...o a veces hay trabajadores que nunca tuvieron... ...un trabajo formal... Entonces, la pelean desde abajo. En cambio, la empresa recuperada viene con toda la lógica de producción capitalista. capitalista. Eh, sí, en sus verdad. cosas buenas y en sus cosas malas. O sea, es más fácil empezar. Es más fácil ordenarse para producir. Eh, les cuesta mucho la parte de la administración. Porque, generalmente, los cuadros administrativos salen bueno. corriendo. Y, bueno eh pero si tienen una cultura del trabajo que es más fuerte que en los emprendimientos autogestivos, no me parece mal decirlo y no, no, claro. pero se generan esos choques con la con la realidad capitalista porque de repente nosotros estuvimos en una que que le querían vender ellos vendían telas para Terrabuzzi sí. y empresas alimenticias a las telas de las cintas ah. de transportadora Yo estaba diciendo, o sea, ¿qué, estamos ¿Qué, ¿qué le meten en la tita? ¿Qué, ¿Qué, no? <risa> ¿qué le están metiendo en la tita? Sí. por favor ya y que contaba sí. que les era muy Terrabuzzi no les quiso comprar directamente claro. o sea, la lógica capitalista porque eran una empresa cuando ellos recuperan la empresa no le quieren comprar porque no estaba más el patrón es lo que le pasa ahora a los compañeros de LACAR, por ejemplo, también sí. Lácar. Los Lácar. Las camperas. Sí, la, se hicieron cooperativas. mira qué bueno, voy a comprar la laca entonces. voy a comprar una campera lacar. No, la voy a de exhibirla color con orgullo. Bueno, eh, ¿podemos contar lo que estamos haciendo ahora? Dale, contanos. ¿Y estamos cerrando. ¿sí? Muy bien, muy buen manejo de los tiempos. <risa> ¿Ya lo viste de mano haciendo así? Claro. Ah. Haciendo este Tenemos un trabajo para sol ahora en el palomero sin cerrar. Eh, Bueno, actualmente estamos haciendo un um, proyecto con los distintos productivos del FOL, que es el de Organizaciones en Lucha, que tiene distintos productivos en el conurbano norte y sur. Eh, bueno, la idea es investigar, eh, y bueno, como volvemos al tema de la coproducción, tratar de producir con ellos eh, conocimiento, hacer una investigación sobre cómo es que ellos reparten el fruto del trabajo. Uh -huh. El fruto del trabajo es bueno, lo que se lleva cada compañero, eh, Bueno, para la para su vida, para vivir para el, eh, para comer y ver cómo llevan la administración y cómo son los procesos administrativos que llevan en cada productivo y en eh, forma conjunta tratar de elaborar eso como cuáles son las distintas formas en las que se reparte el, el excedente y cuál es, cuál sería la, la mejor forma para ellos o cuál sería la más democrática este, bueno, cuál le, eh, cuál tendría un una forma, ah. o sea, que sea la, la que comprenda todos los movimientos es que ellos elijan que sean la mejor. Claro. Hoy okay. por hoy están diferentes formas en cada uno de los productivos, el FOL tiene productivo en todo el Gran Buenos Aires. Entonces a veces cuesta relacionar, no sé, la plata con Escobar Y es diferente de la lógica capitalista Porque en la lógica capitalista no hay mucha discusión al respecto, digamos eh, En cambio lo que nos pasó, lo que nos encontramos en los emprendimientos productivos Es que cada emprendimiento tiene diferentes formas eh, Diferentes criterios de, de repartir sus, sus, sus excedentes, digamos Y porque Pero, no, ¿no? lo han elegido ellos Lo ¿No han elegido ellos así, claro. digamos Pero, una discusión claro. que se da y que muchos todavía la están dando, ¿no? Claro, ¿cuál es la más justa? Cómo, ¿Cómo y qué criterios tomar? Claro. ¿Qué criterios tomar? ¿Por qué los han tomado en su momento de la elección? Y compartirlo entre todo el movimiento. Uh -huh. claro. Ahora estamos yendo a conocer todos los productivos, así que bueno, un indicamos a... O sea. La ideas es que puedan de, de una vez sacar la conclusión de qué, de, de qué tipos de criterios... Aunar claro. un, criterios. Claro, exactamente, y cómo, cómo compartirlos entre todos. Y de paso Ahí, aprender, ¿no? Algo que ella dijo, el fruto del trabajo, que tiene que ver mucho con la coproducción de conocimiento, Porque en la facultad te enseñan el excedente. El retiro claro, del excedente. Siento. Es como que el trabajador generó excedente. No. Y lo que los compañeros... Y es una palabra propia del FOL y que nosotros hemos adoptado porque nos parece re justo. Es que en realidad lo que generan ellos es un fruto de su propio trabajo. Ah, bueno, sí. Entonces, la, la adoptamos porque tiene mucho que ver con, con eso, con la coproducción y la queremos imponer como una palabra que... Y tiene mucho que ver también con esto que veníamos hablando de sol, flor... Frutos. Después de la, de la flor, viene el, fruto. viene el fruto. Bueno, el jueves a las 19 vamos a tener un encuentro en, en la Facultad de Económicas, en el Centro de Investigaciones Económicas, que es en el primer piso, frente del aula 108. Eh, para los que no nos conocen si quieren acercar a participar de esto y hacernos todas las preguntas que, que tengan buenísimo ahora lo vamos a poner en Facebook bueno cerramos yo quiero cerrar con, un, con un, una reflexión que hizo la bestia Berkovich el otro día en el festejo de los 10 años del base que me parece muy interesante ¿a qué hora? no la hizo temprano ah, pero, no la hizo ah, no la hizo, ah, no la ah, la no la <risa> hizo ya volvejado sobre una es un periodista manchado con Fernet dijo algo interesante que dijo que el base digo, no, por más que sea el base en las organizaciones eh, de izquierda eh, eh, de, las, de las facultades, no solo se combate por... no solo, no solo producen eh, luchas y, y actividades para mejorar la, la, la, las, no sé, la calidad de la educación o las condiciones en las que se hace política en la facultad o oponerse a mafias como la Franja Morada sino que también son el semillero de profesionales que el día de mañana o mismo el día de hoy estarán haciendo aplicando sus conocimientos y todo lo aprendieron a, a una lógica distinta a la capitalista o a la que la famosos cuadros yo creo que los, los muchachos y muchachas de partida doble están demostrando que eso es así así que bueno felicidades y que se puede y que se puede así que buenísimo existen contadores y administradores sensibles ¿Eh? el santucho de contador muy bien vamos a bueno, escuchar una canción muchas gracias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 Están involucrados en uno de los más horrendos crímenes Que aún persiste en pleno siglo XXI Desaparecidas en democracias. La democracia. Las estamos las buscando Politicom Politico. Politico. Politico Politico. Politico. Politico. Politico. Entre, Entre listas y comentarios políticos Los jueves a las 10 de, de la noche, noche. Los Políticos, diatribes y logos políticos. Radio La Colectiva, FM 102.5 recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. La guerra la ganaron los primates, cada uno a su árbol y a luchar.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 Eh, bueno, entre ellos nos saluda Lucía Que hace unos meses La parada en la estación de Lanús La familia Bordón eh, Contamos el, el chico este que fue el Asesinado, ¿no? No, no, no, eh, fue eh, Alejandro Bordón Fue el que metieron preso y estuvo 20 meses ah. En Monte Chingolo, en Lanús Ah, el, el que, que, que El de la cana lo, lo cagó a le, palos, le los contratos lo, sí. eh, Bueno, acaba de suceder eh, ...se sentía muy solos... ...y empezaba a mandar mails... ...ella, Lucía, dice... ...y contó a Correpi... Eh, ...y dice que va a escribir... ...a ver cómo sigue la historia... ...dice que a tanto le escribían y... ...convocándolos a charlar y a marchar... ...y ella cuenta lo que, bueno... ...más o menos lo estuvimos viendo... De ...que el conurbano es así... ...la cana es tremenda... ...es, es el, el, el gran flagelo de la... De, ...de la... ...de la provincia de Buenos Aires... No es la inseguridad como así que, sino justamente los que producen la inseguridad, que es la policía y la bulanense, que es para mí hay que no, no, no más pura, o sea, hay que cancelarla y darle armas a la gente. Pero bueno, es mi postura que es un poco radical. <risa> bueno, eh, Eugenia Ariouna. ¿Ariouna, eh? Arioua. Sí, sí. Eh, bueno, Euge. Sí, pide saludos, dice que genios los cumpas de, de partida, partida doble. doble. Dice que lindo escuchar a los compañeros del taller partida doble en Palermo de los Simios contando con su experiencia en el laburo en los productos, muy en, muy eh, bueno, en los productivos. La administración y la contabilidad no son como se enseña en la facultad. Dice. Es verdad, yo la verdad que debo decir que quedé muy enriquecido después de esta conversación porque yo siempre pensé que la gente amarga, que saco corbata... Eh, las, los contadores y las amistades. Y quiero decir que no solamente los así, sino que eran muy bonitas las dos chicas que hubieron. Eh, ah. Sí, sí, confirmo. Sí, sí, sí. Bueno. Y bueno, y Ariel Slipa, quien faltaban sus mensajes. Y se estuvieron excelente los cumpas de partida doble y muy atinada la selección de Nahuel. De las palabras de Ale Berco sobre la militancia de izquierda en las facultades. Muy buen programa y felicitaciones a los cumpas que demostraron que todos tenemos nuestra faceta sensible. Ahí está, es, es la sensible. Es un salamero, ven. Te mandamos un beso, te queremos mucho, Ari. Basta de tirarnos tantas rosas, pero ahora vamos a empezar a creer. Eh, ¿Tenemos mensajes? me dice que sí eh, el productor ya no, no veo entra. ah de Twitter perdón de Twitter me de estaba olvidando me pide silencio. Eh... Entra, el <risas> Twitter Daniela el Twitter el pajarito, <risas> el pajarito. bueno eh, por el pajarito Juan Miguel nos el dice pa. este yo si quieren les vendo una receta de escabeche de banana y me sumo con cooperativista. ¿Cómo, como, como, como de banana. Como cooperativista. Oh. Este. Bueno, no así felales. que nada, le, le dijimos que sí, que lo queremos probar y nos, nos pide que compre. Dale, excelente. Sí. Escabeche de banana. A propósito, John Michael, te mando un beso. Les recomiendo que entre a la página de ATH Soluciones. Eh, un emprendimiento también. Cooperativista de, de, de mi amigo John Michael. Muy interesante si tienen. Si tienen ganas de hacer algo bueno con su computadora, entren a la, eh, a la página de ATH Soluciones. Y John Michael, quédate pegado a la radio porque ahora viene un tema que te va a interesar mucho, que es el FASO. Vamos a hablar de vuelta del FASO. Y de, eh, bueno, este ahora, en este momento vamos a hablar en el aspecto económico, en la economía para sillos. Lo dijo a Nicolai en comandar esta nave, el, esta, el, este, este, esta, nave loca. esta nave loca. Vos sí. sabés que cuando estaba en, en allá por, por Marruecos, sí. la, el 80% de la gente me decía amigo, comprame, y el 30% me vendía, <risa> me quería vender a y Marihuana. ¿Qué es Achis? es un derivado de, del canal. que hace el cuando sale. <risa> Claro, es lo que hizo el payaso Pim Plim. Claro. a Pimplin. Claro. Ah, recién me estoy dando cuenta, y me pasó a hizo fuerte a Chis. Y se pinchó la nariz pinchó Ah, oh, no le había pensado nunca. Ya no le. Ya no había ya me no quedan más venas donde qué claro y si buscar una vena rara, bueno, él se, claro, pinchó se pinchó la nariz. No le he pensado nunca a el payaso, drogón. ¿Payaso no, drogón. No, bueno. Pero, y, y cuando volví me encontré con. Acá estaba por. Está en el Senado, digamos, el proyecto de. Te quisieron vender a Chis en el Senado. Claro. De despenalizar la, la marihuana, ¿no? Y entonces eh, empezamos a. a empecé en a averiguar un poco esto de, de las vinculaciones entre la economía y la droga, digamos, porque.. Claro. Eh... Siempre se dice que la, la droga es una gran parte de economía y depende de las estimaciones, no está, no está todo blanqueado. Es como esa frase, ¿no? Con la que siempre te vienes Claro. Es, el fútbol es un negocio. El fútbol es un negocio. O el narcotráfico es un negocio. Es, es, es un negocio, claro. En, las dos cosas sabemos que son ciertas, digamos. ¿no? Claro, claro, claro. De hecho, las estimaciones varían, porque como no pueden ser, como son estimaciones, pero se dice que más o menos que el negocio narcotráfico es el tres, del 3 al 5% del PBI mundial. Buena. Padre. O sea que el 3% de lo que se mueve en el mundo en, a nivel mundial de comercio es, ¿Es droga o tiene que ver con la droga. Droga o tiene que ver con la droga, lavado de dinero de la droga o demás. Y esto no es algo que, que, que es actual, digamos. La, la droga siempre fue algo que movió mucha, mucha plata y de hecho una de las de las guerras de más recordás, en, en el oriente, sí. es la guerra del opio en China. que ¿Vos sabes cómo de, de qué se trata esa guerra? China. El pueblo chino, digamos, el, el opio es un derivado de la amapola, la amapola se, se cultiva en Pakistán, <coughs> en el norte de la India, en ese momento todo eso era colonia inglesa. Claro. Y los ingleses, eh, y, y en China, se había prohibido el, el, el consumo, el de, consumo opio. de opio. Digamos, el, el, el emperador chino de ese momento, en la dinastía Manchú, había prohibido el, el cultivo de opio. Y los no, ingleses, se, se ve que no era, no era la, la dinastía Fumanchu, no era Fu Manchu, no, que le habían permitido, claro. no permitido fumar opio. Che, imagino que la guerra del opio, digo te persigas, no habrá sido muy violenta. No, no, fue, fue bastante violenta ah, sí. eh, en ese sentido, porque los ingleses que producían todo este opio en, en India, en lo que hoy es Pakistán, territorio que en ese momento era India, sí. en norte de India. Tenían que colocar, digamos, como, como capitalista, cuando tiene mercancía, lo que sí, tiene lo que, lo hacer que hacer es, es, para realizar esa mercancía, para hacer plata con ella y venderla, tiene que encontrar a alguien que, que, la comp que la compre. una parte se colocaba en el mercado europeo, pero la gran mayoría de esa droga, cuando tiene historias culturales, se consumía eh, en China. Uh -huh. Y China lo había prohibido. Uh -huh. Entonces, el gobierno inglés, aduciendo eso era era que no permitir el, el libre comercio de opio era estaba en contra de las leyes de libre comercio uh -huh. decide invadir China llamamos uh -huh. uh -huh. se manda toda su armada la reina manda toda la armada a bombardear eh, a China para que se permita dentro de ese territorio la libertad de comercio que sí. es algo con, por lo que todo tiene que luchar la, la, la, la, la lucha la libertad empieza la, la libertad de comercio estamos hablando de qué año más o menos La guerra del opio fue entre el año 1839 y 1860 okay. esos, esos 21 años uh -huh. Y el ¿Quién era el narcotraficante más poderoso? Recién estábamos hablando fuera del aire Que eh, todos eran curas claro, sí, sí. El que dirigía la sociedad médica misionera en China Que era William Jardine sí. Era un británico, eh, sí. muy correcto él Era el narcotraficante más poderoso Y fue quien terminó influyendo sobre, sobre Inglaterra Para que efectivamente ataque a, a China Vía Mar, que Inglaterra la, la si lo, algo tenía, era sí, una, una armada impresionante. Si sí, lo sabremos nosotros los cura. argentinos eso. Sí, sí, sí. Era cura y era. Cuando te sorprende que el cura haga o sea. negocios raros. Bueno, o sea. a, mí, a mí, no tanto. Mí eh, y la, rey, la reina Victoria, frente a esta, estos pedidos de una, de una persona noble, católica.. protestante, perdón. Claro. Y, y de una. que solo quería libertad de comercio, decide mandar a toda la Royal Navy y termina durante 10 años bombardeando. Pekín y bueno, saqueando todo lo que fue uno civil, no conozco, pero al museo británico todo lo que se robaron de la guerra del opio está ahí, el resto lo quemaron y una, una anécdota muy graciosa el primer perro pekinés que va, va a Europa sí. se lo lleva el, el comandante de esta, de esta armada inglesa le lleva a un perrito pequinés a la reina Victoria ¿Y cuál es el nombre que le pone? Le pone el nombre Lutti Lutti es botincito Porque mira, aparte de todo el botín ah, Que le había mira. saqueado Le lleva un botincito Que era este perrito Y aparte solamente era un perro mula Solamente tenía metido adentro Sabes que tenía opio <risa> hasta los tueta. ¿no? ¿no? <risa> Por eso tiene los ojos así saltó claro. <risa> le, mete, le mete el opio en el culo Hasta que le salga el <para> <la> <fuera>. Entonces, Híjole, bueno, esto demuestra que durante mucho tiempo Digamos, estos países centrales como Inglaterra Que hoy son los salarios están en contra Del negocio de la droga Mucho tiempo, digamos, la droga Depende de, de qué lado estás eh, claro. Te conviene que, que, que se comercie libremente O te, o te conviene que no Si claro. vos la estás produciendo, como en el caso de Inglaterra claro. Lo que querés es que se, se pueda consumir libremente Y si no la producís Como en el caso de Estados Unidos Lo que te conviene es que no, no sea tan libre sí. eh, Este comercio de droga ¿Y por qué eh, el, el, la prohibición termina siendo eh, algo que hace que la droga sea cada vez más caro, digamos, y termina siendo lo que realmente el, el negocio de la droga tan que la droga sea prohibida? Claro. Hay muchos estudios desde, desde la izquierda y desde la derecha conservadora, pero más liberal, digamos. Claro. Los liberales son gente que está muy a favor de la, de la penalización. De la despenalización porque dice si lo que estamos haciendo, en, en última instancia, es Eh, garantizándole a un sector una renta monopólica, ahora vamos a hablar un poco de eso, el lado de la economía, eh, que se lo está garantizando el Estado. Sí hay un economista uno de los más economistas oretes que existen sí. eh, perdón por el término científico <risa> no, no, sí, sí. que es Milton Friedman digamos que fue como el padre de, de esta resurgión neoclásico todos se basan en, en este economista que ya por suerte se murió uh -huh. eh, cuando en, en un programa de, de Estados Unidos y le preguntaban eh, se estaba hablando de esto justamente de la despenalización de la legalización eh, perdón de la marihuana y le preguntan eh, qué opinaba él acerca de esto de la política y textualmente él respondió que la guerra contra las drogas desde el punto de vista puramente económico el papel del gobierno de Estados Unidos es proteger al carte de las drogas uh -huh. dice ¿y cómo lo hace? Luis, lo hace excelentemente bien Mirá. el gobierno de Estados Unidos ¿por qué? Y, y acá vamos a explicar esto de renta monopólica porque al al proteger al, al prohibir perdón la La libre comercialización de la droga, sí. lo que está generando, en, en términos puramente económicos y neoclásicos, es una barrera a entrar. entrada. No cualquiera puede ser traficante de droga. Claro. Porque para ser traficante de droga necesitas tener eh, una logística, una cantidad de dinero y todo lo que eso implica, claro. que es muy grande. Yo, digamos, si como él dice, si permitiéramos a, a los pequeños productores que vendan su, su producto de droga, la, la marihuana la dejamos cultivar en, en libremente en los campos de. Soleados de California. Claro. y permitimos que esa gente pueda vender su marihuana, sería fácil para no, cualquier... Para la gente de partida doble como para, que sepan para que sepan cómo amanecerla. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué dice, desde el punto de vista moral, dice eh, estos conservadores dicen, lo que hay que hacer es penalizarla fuertemente con impuestos, digamos, ponerle, bueno, claro. que sea legal, pero impuestos muy fuertes y esos impuestos dedicarlos a campañas que estén vinculadas para que la gente no se rogue pero el, el solo prohibir ese hecho genera que, nadie, que muy poca gente pueda entrar, y como muy poca gente puede entrar, muy pocos los que los que están se genera una renta monopólica, que es una renta claro. monopólica. Cuando hay uno monopolio monopólica, cuando hay uno o muy pocos competidores, esos competidores pueden poner el precio que quieren sobre ese producto. Claro. Sobre todo si ese producto es un producto como la droga, que en, en los casos más eh, más fuertes es un es genera una adicción muy fuerte. Claro. Entonces, en términos económicos eso se llama una demanda inelástica, digamos, no importa el precio que yo lo ponga siempre si yo adicción. quiero droga lo, que, lo voy a querer comprar lo vas a pagar, claro. Digamos, sale, si sale un peso 10, 15 o 20 mil uh -huh. si yo no necesito mi cuerpo fisiológicamente ya se generó una adicción que necesito consumirla voy a ir voy a pagar lo que sea por eso entonces lo que se está haciendo desde de, de, el Estado al, al prohibir esta, la droga se está es profundizar ese peso. claro se le está dando a un grupo en particular una renta monopólica y una ganancia extraordinaria Y él lo, lo asociaba mucho a lo que fue la. este Friedman, lo asociaba mucho a lo que fue la prohibición del alcohol en, en Estados claro. Unidos en la década del 30. Decía, bueno, que aparte desde el punto de vista estadístico, si uno ve cuánto alcohol se consumía antes de la ley seca, digamos, en Estados Unidos se consumía que era alrededor de 6 litros de alcohol por persona. Eh, no sé si era por mes, calculo que ha sido por mes no, Sí, año. por día ha sido un poco claro. Por semana por ¿Por No, semanas no, semana es un poco, eso, es un poco eso, mucho Esos son tus estándares, Daniela claro. Es una semana, es claro otra cultura Es otra esa. cultura No, era acá, esperá que lo tengo Era si era por mes o por semana ahí ahora se lo mientras los caigo es una cosa que o no está prohibido pero con los cigarrillos pasa lo mismo digo, claro. nos aumenta los cigarrillos y yo los sigo comprando porque el... sí sí, el sí el de hecho cuerpo, lo que no se sé. pone como ejemplo para para la droga es que es, termina siendo otra droga que es como el tabaco sí. el tabaco es una droga bueno depende hay una discusión al respecto pero es una droga legal, que genera adicción sí. y te, eh, hace mucho te hace mal a la peor salud un, y te hace mucho morro, mal con un claro. cigarrillo de marihuana sí. claro. Eh, bueno pero ese, esos 6 litros digamos cuando el, el, los, los conservadores más moralistas digamos en ese debate televisivo decían no bueno pero después de la ley seca eh, cuando se cae la ley seca el consumo de alcohol que era de 0,5 pasa a eh, ¿Sí? se sube un montón dice no no lo que tiene que tomar uno es antes de la ley seca que era 6 y después de la ley seca cuando se liberaliza de vuelta ¿Sí? llega a valores cercanos a 6 digamos no ¿Sí? cambia el hábito de la Falta. población porque le prohíba o no. Y esos valores que eran menores de 6 era porque todo el resto era actividad ilegal. Claro, que no se podía contabilizar. No se podía contabilizar porque no había esta, había esta contabilidad creativa. Claro, eh, no sé. pero no tanto, porque de hecho a, a Al Capone, que era el, el paradigma, el rey de, de, de alcohol en Chicago, cuando lo meten preso termina siendo por un problema de sí. papeles claro, es verdad eh, le faltó le faltó una, un, un partido doble, doble para que, la... que le, le haga un poco de creatividad sí, un no. picazo en, en el balance pero, el balance, pero bueno esto, esto que planteaba que planteaba Friedman desde, desde el, el lado más eh, digamos clásico de la de la cuestión también se puede analizar desde el otro lado que es el lado más marxista de, de, o con términos marxistas de analizando la droga Y más o menos se llega a la misma conclusión, digamos. Eh, en términos, eh, la droga, como cualquier otra mercancía, eh, va a tener un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso es que satisfaga algún tipo de ansiedad humana, dice Marx. Pues sea esta fisiológica, psicológica, psicológica, psicológica sí. lo que sea, digamos. Si, una, si un cierto grupo de personas considera útil alguna mercancía en particular, o sea, eso hace que eso tenga un valor de uso, eso lo convierte en mercancía. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces... Por él, por si un montón de gente le gusta fumar facito Y te considera que está buenísimo Por esa gente, ¿no? No sí, no, no, el, por pues no saben lo que no hacen No saben lo que hacen eh, Eso hace que, que, que el, el Faso sea una mercancía que sea comprada y vendida uh -huh. Ahora bien, ¿cuál es el precio, digamos? El, el valor que tiene una mercancía, digamos, está dado en general Por el trabajo socialmente necesario para reproducir esa, esa mercancía O sea, el trabajo incorporado que claro. tiene esa mercancía, hace que tenga un valor y, y, y eso hace que se exprese ese valor en dinero. En el caso de la droga, eh, al estar prohibida, eh, lo que se genera es que la sociedad como tal va a reconocerle a esa mercancía un trabajo mayor al que insume producirlo, digamos. O sea, producir un de marihuana consume X cantidad de tiempo de trabajo, ¿no es cierto? Y si fuera libre el comercio, Ese, el precio de esa droga sería mucho más barato claro, Como no es libre ese comercio Y yo lo necesito Yo socialmente lo reconozco a esa mercancía Que es la marihuana Doy a cambio de eso Más trabajo mío claro. Yo le reconozco un trabajo mayor Al que realmente tiene ¿Por qué? Porque hay una restricción muy fuerte Desde el lado de la oferta ¿no mm. cierto Entonces como no, no se puede producir Y se producen en cantidades muy pequeñas yo al, al dealer de la, o el puntero de la esquina le doy más le estoy dispuesto a darle más trabajo le doy más plata por esa mercancía cómo se mueve cómo se mueve la, la, la mente social no cuando lo va a comprarle el faso al dealer de la esquina no claro. Qué loco, todo lo que se todo lo que se pone en juego todo lo que se pone en juego entonces y aparte de eso bueno se genera eh, este este excedente de, de dinero que, que es generado por porque son muy pocos los que concentran este este mercado y tienen ...tienen una ganancia exorbitante... ...o sea, uh -huh. lo que hacen es... ...se apropian de plusvalía de, de otros... ...y gran parte de ese plusvalor es apropiado por ellos... Uh -huh. ...esto le permite... Eh, ...a estos grupos... ...de, de narcocapitales, digamos mantener toda una red eh, de lavado de dinero, de compra de, de voluntad del, del policía, desde el poli, de la esquina, que lo deja, sí, juece, diputado jueces, diputados, digamos, todo ese, ese manejo le permite pagarle, le permite pagar un sistema de transporte muy caro, como es la mula, digamos, que tiene que tener un montón, que es gente, porque lo, lo permite, porque el propio señor capitalista genera una gran cantidad de gente que no tiene trabajo y que ve su única salida, que me paguen un montón de guita para hacer una actividad muy riesgosa, como es meterme, un, digamos, comerme droga, después ir al baño, secarla y que después se pueda vender. Uh -huh. Entonces, todo eso, eh, esa explotación que se le hace al campesino que la cultiva, que eh, muchas veces son pequeños productores, que hay una sociedad precapitalista, digamos, en, en una relación. Pagarle al mula, pagarle a los que la transportan. Pagar a los jueces, pagar a los todo eso que es trabajo improductivo en términos, en términos de, de categorías marxistas, porque no genera, no se le agrega ningún valor a no, esa no droga, no. se puede pagar y se puede solventar, y aparte de eso se puede tener grandes ganancias, porque se le está reconociendo a esa mercancía un valor muy superior al que tienen claro. de, que de otro modo no tenían si fuera liberal eh, si fuera liberalizado el, el libre cultivo, digamos, venta y producción y que en todo caso lo que se tendría que hacer otra vez si se considera alguna de estas drogas más nocivas que otra a las que más nocivas se, se las considera poner impuestos más altos claro. digamos, y que pasa a ser un problema de salud pública como el del claro. tabaco y no un problema legal Interesantísimo, eh, muy bien, muy bueno, excelente análisis sobre el Faso. Ahora, la verdad que no sé si tengo ganas de jugar un Faso como tenía antes de empezar. No, pero si te lo voz. vos. Ah, listo, perfecto. Nos manda Lucía Bellani a un, la página de un Facebook que es 15 ideas para una nueva ley de drogas y.. Ah. Es, eh, bueno la Asociación Civil Intercambios patrocina la campaña esta que se llama 15 días para la nueva ley de drogas en mm -hmm. de la que participa también el CELS y la Cruz Roja y otras asociaciones y bueno, pueden buscarla por bueno, Facebook 15, la Cruz Roja. 15 ideas para una nueva ley de drogas Bien. excelente bueno, con eso nos vamos a escuchar la cancioncita que habla sobre la droga también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 que tenemos, mono, parecés Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Estás escuchando el Palermo de los símbolos Vino Córdoba, eso es lo que queremos. Ya eh, Córdoba se está transformando en un punto central del Palermo de los cimientos. Bolívar, bolívar, ti, sí, ti sí, influencia. Sí. Ya digo que eh, tenemos que hacer un pequeño curso de cultura cordobesa sábado a sábado. Y aparte hoy lo que nos convoca para música con sentidos es eh, un mono ilustre de este Palermo que cada vez es más grande, ¿no? Estamos hablando de Carlos Lamona Jiménez. Eh, Quiero, ¿Tenemos algún mensaje o algo? ¿O estamos bien? Pues ya si no... No, raigan. no, déjame acomodarme. Hay un mensaje de Slipac, pero no lo llegué a leer y Dale, No, dije, no bueno, si es público. Recuerdo las vías de comunicación, de arroba en Twitter, Facebook Palermo Silios o al mail del Palermo de los, los gmail.com. Bueno, decía que nos convoca Carlos Lamona Jiménez. Quiero contarles que nace con el nombre de Juan Jiménez Rufino. Así que no sé dónde sería el Carlos. El 11 de enero del 51. ¿Y saben cómo es el. de dónde una de las teorías de dónde sale el apodo? Que de chico eh, jugaba Tarzán, hacer Tarzán, y con esa retruque cordobés, conocido, le decían, ¿qué hacer Tarzán vos sos la mona chita? Le decían. Y ahí quedó el apodo de la mona Jiménez. Mira. Y si bien uno dice La Mona Jiménez y automáticamente dice Córdoba, o al revés dice Córdoba y automáticamente dice Ferré con Coca, quizás después dice uh -huh. La Mona Jiménez. Es interesante la afiliación de este muchacho, de este señor ya. Padre tucumano, madre salteña y abuelos catamarqueños. Lo cual es medio raro, porque si tenés abuelos catamarqueños, ¿cómo puede ser que uno de los dos no puede ser tucumano o salteño? A menos que se hayan mudado. Pero uno niños? tiene cuatro abuelos. Está bien, pero si la ¿Y Los catamarqueños, ya, la ya, no, no conozco, pero los dos abuelos se fueron a zafra de Tucumán y otros dos uh -huh. se fueron a juntar la vida Salta. Uh -huh. No hay que salir de salir de ahí. Claro. Bueno, quizás es eso. Ah, puede ser. Claro, de, haber, de haber nacido en... Una... Trabajadores Golondrina. ¿vale? De bueno, arranca de muy joven a cantar, a los 15 años, en el mítico Cuarteto Berna. ¿Eh? Con él la, lo acompaña sacando cuatro discos. Y después, en el año 71, eh, vamos a, después, a los 20 años, eh, funda con su tío Coquito Ramaló el Cuarteto de Oro. Eh, Cuyo éxito más conocido es Cortate el Pelo Cabezón Gran tema Gran, tema. Y gran título también, Cortate el Pelo Cabezón Él eh, cantaba con, una, con un peinado tipo afro, no sé si no se refería a él El tema eh, Bueno, ya empieza a tocar bastante en los alrededores de la ciudad de Córdoba eh, y Un dato muy loco que encontré En el año 72, a los 21 años eh, Tiene una lesión durante un partido de fútbol le rompen un botellazo en la cabeza. No. Y queda en coma cuatro meses. No. Cuatro meses en coma estuvo la buena Jiménez Esa es una lesión. A los 21 años. Eso es, eso es una lesión. Sí. ¿Querías, querías una lesión, ahí te ves. ¿Un, ¿eh? un, saludo, un saludo a Tavo que si no está escuchando que se rompió hace poco los, los ligamentos jugando fútbol. Ligamentos cruzados. Esa es una lesión, Tavo. Eso es una, eso es una lesión, no te quejes. ¿Ves los ligamentos? Dale, papá. Bueno, así que sí. Eh, estuvo en coma cuatro meses, cuando salió de coma, eh, se casó. Eh, y siguió cantando con el cuarteto de oro. El primer disco, eh, que es eh, Ponga de la Cadenita, no, no, no fue un éxito. El segundo, que ya es, es Cortate el pelo cabezón, ahí sí ese fue el éxito rotundo de La Mona. Y ahí en, nace el famoso pasito de la Mona, que no es un pasito, no sino que es una especie de gesticulación con la mano, ¿no? que es, básicamente lo voy a describir para quien lo conoce en la radio, que es mover la mano hacia adelante y hacia atrás desde el, con un movimiento del antebrazo tipo egipcio casi tipo egipcio claro y simultáneamente le va subir y bajar la palma de la mano ¿no? Entonces, es una complejidad de movimientos importante habla de una de motricidad fina bastante bastante elaborada o sea yo creo que eh, está ahí nomás de ser el, el, el moonwalk de, de de Michael Jackson es el es el moonwalk argentino es el pasito de la mona eh, bueno Eh, él, él sigue tocando con el cuarteto de oro hasta el año 76 donde es la dictadura entre otras cosas censura el cuarteto así que estamos sin cuarteto durante los años de plomo y el año 83 cuando el retorno de la democracia vuelve a la, eh, a, a, a, al ruido ya como solista incorporando una novedad que incorpora mucha percusión y teclados eléctricos, ¿no? esos teclados eléctricos que suenan tan clásicos de la mona habíamos hablado eh, ya la vez pasada cuando hablamos de Córdoba de Palermo Palermo, Fernet, era Palermo, Fernet, Palermo Branca, Palermo Branca eh, que el cuarteto es un un estilo musical que originalmente tenía cuatro músicos, ahora vamos a entrar a hablar de eso porque eh, bueno, él saca primero, antes de, esto, de este momento que vamos a contar, saca el primer disco solista que es para toda América eh, cuyo éxito es La Flaca La Gasta eh, que tiene el mérito de aparte ser un título con todo con A La Flaca La Gasta eh, y después él también, haciendo historia digamos, a partir de este momento, todo va a ser hitos históricos para el mundo del cuarteto en el año 86 saca el primer disco en vivo en la historia de, del estilo musical, del género musical cuarteto Eh, en el Estadio Monumental Sargento Cabral, de la ciudad de Córdoba, ¿verdad? La bajada Sargento Cabral, la la Baja. Bajado, barrio San Vicente. Sí, ya antes tocaba en un club, Con el Cuarteto de Oro, en el club que eh, se llamaba Sargento Cabral. ¿eh? Cabral era cordobés, por eso hay tanto... No. El sargento, no no, sargento Carrera es el que lo, lo saluda. Sí, pero era como ¿eh? porque no, Es este... un no, soldado no. heroico. No, que no, no. me parece me llamó la atención que hubiera dos lugares con nombre sargento Carrera. No, pero es una, una avenida que baja desde lo que es la Ruta 9 hacia el río, ¿Toy? Y es la avenida principal de San Vicente, hay muchas cosas. Pero en no, agua te... es como Rivadavia, ahí en todo el país, en todo el mundo iba a decir ya. Está avenida pero, Ríos. Está bien, pero Rivadavia, está bien, tienes razón. No importa. <risa> bueno. Eh, Y acá ocurre un hecho histórico también Pero por lo, por lo no feliz Digamos Es invitado en el año 88 El, el festival de folclórico de Cosquín De la danza y la canción folclórica de Cosquín No venía Con mucha convocatoria Y para levantar un poquito La, la, la convocatoria Marvis decide invitar Julio Marvis decide invitar A La Mona a tocar en la segunda luna creo que es, del, del festival Hay nueve lunas, ¿no? Sí, son nueve lunas, nueve, mm. nueve días. Eh, claro. Eh, ¿Qué pasa ahí? Se llena de gente la Mona gemela está dando gratis en, en, el, en el Estadio Coscoíno, en, en la Plaza Plas... Prospero Molina. Prospero Molina. Ya decir la Plaza Coscoína ¿no? ya suena medio estupefaciente, ¿no? Pero bueno... Eh, él me causa gracia porque si sabe todos los, los lugares de Córdoba, viste, estás por decirlo y ya te lo tiras. Y es un hombre de su, es un hombre de su pago, ¿viste? la verdad que tenemos que aprender de, de, de Nico. Bueno, eh, eh, tiene capacidad para 10.000 personas sentadas la Plaza de la Prospero Molina. Bueno, van 100.000 personas a verlo. Carlos Lamona Jiménez. Arranca con quien se ha tomado todo el vino, yo. Y ya en el tercer tema, la, la cagada, trompadas y los desmanes son tantos que cancelan el show y lo proscriben, como el peronismo, en, los, en la década <risa> de infame, lo proscriben a, No, después lo proscriben a, Bueno, lo proscriben durante 24 años. Es decir, recién este año pudo volver a tocar Mona Jiménez. En, cosquín. en cosquín, que es lo que estábamos escuchando recién como Cortina. Digamos, hay una cuestión, digamos, se, se enarboló para esta proscripción la idea de que no es museo folclórico el cuarteto. ¿no? Me, yo quiero hacer un poquito de historia sobre lo que es el, el Festival de Cosquín, eh, que inicia en el año 61, en la plaza... No, no el, el primer Cosquín no fue en la plaza, fue en la ruta cortando la ruta 38. La idea era convocar al turismo eh, y la verdad que va mucha gente eh, a, a ese primer... Cosquín y muy buenos músicos y durante los años 60 y 70 hubo un boom del folclore con epicentro en Cosquín pasaron por el de Cosquín Atahualpa Yupanqui, Los Chalchaderos Los Fronterizos, Jorge Cafrune el mismísimo Alfredo Sita Rosa eh, y también vio nacer a Mercedes Sosa y Horacio Guadani y está el, el, el, la anécdota de Julio Marvis ¿no? en el escenario y está tocando Cafrune y Cafrune invita a tocar, a subir a, a Mercedes Sosa Y Julio Marvis dice, ¿quién es esta chinita con cara de empleada que va a subir a cantar? Oh. La, la, el lamento del indio, una cosa importante. Bueno, la, la, el debate de si es folclore o no, lo, el, el cuarteto me parece que es un debate que hay, hay que hay que darle pelota y hay que salir en defensa del cuarteto, que es un primero, es una canción popular. Y el folclore es popular. Digamos, lo popular. El, Digamos, la idea de folclórico por empezar es, que es de acervo popular, con arraigo en una, en una región eh, y, y, digamos, cuyos habitantes eh, se reconocen en esa, en esa música y se y, digamos, y forma parte de sus vidas. Pero aparte, el cuarteto es una herencia directa de eh, la inmigración eh, europea en, en, la, en la región. Es eh, heredero, por el rítmicamente se escucha, del paso doble. En español y de la tarantela italiana así que están tus dos, tus dos raíces están ahí nico yo soy Tano por todos lados Tano por todos lados eh, claro no pero digo ah cordobesa. Y cordobesa, sí, sí, sí. cordobesa no no no no no por la tano y cordobés eh, originalmente era, era, era un interrogado por cuatro músicos eh, piano violín acordeón y contrabajo el primer grupo de cuarteto el cuarteto leo que yo pensé que era porque era por Leo, por Leonor, no, Leonor, Leonor. claro. Leonor Marzano, la, la hija de Augusto Marzano, no, no es, creo que es la mujer, no sé la hija. Augusto Marzano, que era el, el, el líder de, del cuarteto. Eh, ellos crea, crearon la esencia de lo que se llama Tunga Tunga. Ahí está el Tunga Tunga. El bajito, ¿Cómo claro. suena el, bajo, el contrabajo en ese momento. Claro, el Tunga Tunga es, es, sería como de alguna manera el pie rítmico del... del del cuarto de tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Que eh, tiene una, un acento puesto en el segundo tiempo del compás, digamos. Eso para explicarlo, ¿no? El tunga. ¿Pero qué, con qué instrumento? Con el contrabajo, pero ah. digamos, la percusión también lo hace. Digamos, sobre eso se, se, construye. se construye la... la es Ahí, como, la es como el idioma de, de la música, el ritmo, de alguna manera. Eh, entonces, esto estamos hablando del año... <coughs> Vamos a ver. No tengo en Pero, digamos, desde, desde ese momento en adelante empezaron a multiplicarse la cantidad de, de, de, de agrupaciones cuarteteras y no faltó nunca el cuarteto en ninguna festejo ni en ninguna reunión social en la ciudad de Córdoba. Y me contaba Nico el dato de que en el mismo, en el otro festival importante de Dom y Folclore, de. en no las hay un festival, festival. en, en sí, Córdoba. Hay dos importantes. Pero los más importantes son el de Jesús María y el de Cosquín. Y el, el de Jesús María ya lo incorpora al, Sí, al hace como, hace 10 años, digamos Siempre en el, el de Jesús María son 10 noches uh -huh. Y la última noche, siempre hace como 10, 15 años, se agrega la, la onceava noche Que es noche de cuarteto Que se abre todo el, el escenario de, de Jesús María Es como un estadio de fútbol, digamos, donde están los caballos Y toca, y esa onceava noche se abre Todo ese, ese estadio de fútbol y se arma un baile uh -huh. Que es todo un baile de cuarteto, digamos Y que año a año Yendo diferentes bandas, no hay, no sé, un baile De 50.000, 60.000 personas uh -huh. bailando en el estadio Es verdad, es, es muy común que se termina las trompadas en, en, en Córdoba en las reuniones ah, sociales. Antes, pues, antes podía ser un poco más, ahora es mucho más tranquilo. Es ¿no? mucho en más una tan... época que los festivales de la, los bailes de la mona sobre todo eran. La, complicos, casi complicos. folclórico. La gente se pegaba. Yo no, yo no acuerdo. Mucho vino. Fue, mucho vino y, cada, y de cada, mala calidad. Claro, cada el Fernández se ve que. Eh, el Fernández pasivo los años, pues. Bueno, tenemos que cerrar. La cuestión es que. Durante 24 años no pudo tocar la mona en, en Cosquín y regresó este año. Y cuando subió al escenario dijo, bueno, vengo a terminar el recital que terminó hace hace 24 años eh, abruptamente. Y con un tono conciliador muy sabio ya por los años dijo, esto no es una revancha, es, el, es simplemente una continuación. Pero esta prohibición le sirvió también para proyectarse a nivel nacional, el escándalo este. Y ese mismo año tocó en Atlanta, en el microestadio de Atlanta, en Buenos Aires. Y ese mismo año después, al Luna Park. Y ese mismo año tiene una participación en una película muy bizarra después vamos a subir el, el, el videíto de la mona Jiménez eh, Las locuras del extraterrestre dirigida por Galetini y con guión de, de de, de, <risa> del primer del Walver original el abuelo de Fede donde hay un, una especie de koala que habla que, que es una especie Emilio, de extraterrestre Emilio Dizzi y Javier Portales Emilio Dizzi y Javier Portales que hace, en este, digamos, la estética ya de tenían los dos un buzo blanco <risa> uno con la gorra para el costado y haciendo el paso de la mona La cocaína hizo tragos en este, en este país y eso es uno de los resultados. Y estaba contando, y el extraterrestre, y el dice extraterrestre que la es, y es trucho. De, una de té con alf, una cosa muy desagradable, muy trucha, eh, y bueno, y es, <risas> es el protagonista de la, de, la, de, la, de la película. Y una de las cosas que hace es impedir el secuestro, porque quieren secuestrar a Carlitos, la Mona Jiménez, un Carlito, el sonido de esa de, de ese, de ese película no es muy bueno pero ya estaba muy ochentosa el cuarteto en ese momento ya había teclados de más <risa> y eh, la Mona gemelas tenía una especie de hombrera a lo enorme como las de los jugadores de fútbol americano como luces y todo así Esperá, pero el extraterrestre como que impide eso entre otras cosas entre otras cosas buenas que hace impide el es muy loco porque la película esta que creo es del año pasado del otro de la caravana parte del argumento es también ese y que tenía, iban a secuestrar a la Mona Jiménez y ahí hay un par que impiden eso ah entonces esa película es la que, la que ah me mezclaste la que, los argumentos, me los argumentos sí. <risa> sí, sí, la droga se es estraga la droga se es como dije antes bueno vos tenías un, antes de ir a escuchar el temita vamos a escuchar que lo va a presentar con mismo, porque yo no me siento calificado, que tenías una peña de Sí, sí teníamos un, un amigo de la familia, en realidad amigo de mi viejo eh, sí. del, del barrio de San Vicente en Pano, es un barrio donde salieron que todos los cantantes de cuarteto salen de, de ese lado sí. de hecho, artístico, no sé si los cocineros también conocen, eran vecinos de la casa de mi abuela Mira, muy amigos de, sí, sí, sí muy amigos de, de la familia también eh, y, y este hombre que es un, un, un pibe que tocaba piano estudió en el conservatorio y trabajaba de escribir canciones escribió canciones a Sabina a Mona y demás un día cae otra vez con la droga hace muchos estragos cae dado vuelta a, a nuestra casa diciéndole que iba a hacer una estafa multimillonaria le iba a vender cuatro temas a Mona Jiménez pero lo, los iba a anotar él con su nombre yeah. y una vez que los tocara te tenía, sí, tenía que dar para él. A lo cual le dijimos que evidentemente la mona tenía una legión de abogados claro, el que, que estaba delirando. Claro. Así que bueno, por suerte lo, lo pudimos frenar. Mira, igual no debe haber faltado alguno que haya hecho eso en su vida. ¿eh? de dar caso a eso. Bueno, vamos a escuchar. Vamos de a escuchar el marginal, digamos, que es un mm. tema que, que muestra a la mona que, que aparte de, de, de, de ser una música fiestera, en varios temas, digamos, la mona trata. Bueno, sacó. No le quedan más, más temas para hacer. Sí. Que tiene más de 45 discos, digamos. No, no, el, el miércoles. 82, 84 45 años cumple de cuarteto, saca dos ¿Qué? por año, es el ¿Qué? promedio. ¿Qué? Y en este tema de marginal habla de justamente de una persona que, que es muy pobre, digamos, que tuvo un padre muy pequeño que venía a pagarle de comer. Y él tiene que salir a robar. Y la sociedad lo condena, digamos, por la misma sociedad que lo dejó en ese estado, después lo condena porque su única salida es salir a robar. ¿no? Sensibilidad social, fiesta y vino tinto. La Mona Jiménez. Era muy pobre y no tenía para darme de comer Deje segundo grado y tuve que salir a trabajar Sí, a veces yo hago changas, yo no soy yo de albañil puesto no me da un trabajo si no soy perito mercantil La sociedad dice que soy un marginado más La misma que me usa para poder estar. El marginal. El marginal, llama el marginal, el marginal me llama, El Marginal. El Marginal me llama, El Marginal. El Marginal me llama, El Marginal. Para la rubia de Buenos Aires, para la rubia de Buenos Aires, para las chalcas de palita, para el Kiri. Sí, mi viejo era muy pobre y no tenía para darme de comer de segundo grado y tuve que salir a trabajar. No, no, no, no es fácil si no hay armas, armas para luchar. La vida me dio una espada con la punta sin afilar. La, la sociedad dice que soy un marginado más. La misma que me usa para poder escalar, vamos, el marginal me llama, el marginal papá, el marginal me llama, el marginal.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 Ay, ah, esta música nos lleva siempre a pensar en fiestas, en drogas, en cuartitos. Todo lo que se trabajó en este programa hoy. ¿eh? Exactamente. También algo de contaguría <risa> creativa. Uno se levanta el domingo y se hace el balance. y dice, no, acá <risa> Salió más de lo que entró, digamos. Bueno, eh, nos estamos yendo ya. Les debemos el Palermo de la Semana por esta semana. Pero el tiempo es tirano, saben cómo es esto. Y el Palermo es muy grande, como para tomarlo ligeramente así. Bueno, nos tiene una data muy importante de Aris Lipak sobre... Eh, la, la policía allanando a la gente de Cultivo de su propio faso es muy extenso el mensaje pero más o menos cuento un poco la, esta, esta... Es la fuerza pública atacando al pequeño al claro. pequeño productor y no al gran para garantizar que el gran productor pueda seguir en nuestra renta más, monopólica reforzando la renta monopólica bueno es el fin de semana yo les paso el dato hay ocho funciones más del loquero Doña Cordelia ustedes oh, ya lo buena, vieron doña. pero hay ocho funciones más más siete porque ayer fue la una Eh, no se lo pierdan, el que se lo perdió, vaya a verla, pues está buenísima, Circuito Cultural Barracas. ¿Dónde quedan? Esto es en Iriarte 2165, en el barrio de Barracas. Igual pueden entrar a la página de ccbarracas.com eh, y ahí van a ver un montón de datos sobre las obras y cómo acceder ex a las entradas y todo. 40 pesitos es barato todavía. Barato. Eh, para lo que está agarrándose el teatro hoy. Quienes estén el miércoles en Córdoba pueden ir a celebrar los 45 años de la moda. Toda sí. con Rally Bar Nuevo y un montón de figuras invitadas. Dicen que viene Mick Jagger. Yo no, no la Dice que de Eso es un rumor realmente ¿eh? no, no, no. Es un rumor que quiero, quiero eh, tirar yo Para que la gente vaya a Córdoba a celebrar pero... 45 años de la mona, 82 discos editados Es verdad que sacamos por año De hecho saca en julio y en diciembre creo, o en sí, sí. Por ahí. Y eh, Un dato que tiró de bote ya, Que nos hemos olvidado de decir que era importante Que es que ese mismo año en que tocó En Atlanta y en la park O quizás eh, el año siguiente Pero para esa época en que Conquistó Buenos Aires, conquistó Palermo La la Mona Jiménez, también tocó el mítico cemento del mítico también y nunca había ponderado Marchabal. ¿Mm? Así que todo se relaciona. Todo, todo, todo se relaciona. <ríe> todo, la todo, lobita, el, todo culmina en Palermo. Parteto. Así que bueno, chicos, ya saben, el Palermo de los Simios, sábado que viene, de 2 a 14 por las colectivas, los dejamos en las excelentes manos de eh, Tercer Piso al fondo ¿Mm? Aquí por la colectiva. ¿Algo para decir? Nada más. Buen fin de semana. semana. Llegó el fin de semana y de de quiero semana. gozar Proceda. El orangutan, és a orangutana, Orang orangutan, és orangutana,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 Ciar el Diana el orangután y la orangutana y la orangutana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana, se fueron a vacilar al bar de la Mona Juana, fueron a vacilar al bar de la Mona Juana, entre cocos y caranas volvieron por la mañana el orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana Bye.